Del el del cartasuna Era tu vida Santa la televisión de puta Cristo forma siguiente. Entra, bestea que no te lo Al da pate, y racho, yo, okay. hala gaur aurkeztu aurkeztu du orreretan Sebastian. Al. Jorge Freitas eta Sebastian <ES transaction gülüyor> <sumen> <laughs> e, bere dokumentala aurkeztu du gaur e, orreretan, bihar Gaztainon izango dugu ikusgai etzaleko bostetan. E, eta Debora Mateu dibu, ba Galsa Gaia botatzen du ta bestela ba den bitartean. Hemen irengo dugu. Hori oh, Bueno, <laughs> kaitxo, ez dakit ondo etzutan zaidan zen, nahi bat alazaduk ditugu bigarren e, Bueno, hemen gau de <laughs> mandua ekikartzen zari aurrekoan Pablo tani egon ginen, gaur Pablo ez inizendu egon, eta bueno, gaurkoan... Eta, a ver, molt duten nahi zen. Tolkoan honoriokin. Ah, bueno, Tolko, a ver, a ver, a ver, que kin. sale. <tose> Alda, aldapa B. <be>. Alda, aldapa. Tolkean aldapas. <tose> bueno, duan, zer hasiko bera... Berri ekin azten gara? Hasiko bera pixa berri ekin. Ba, Aztena, mago, zegoen ahobetan, gertatu berri batzukin inguruan, men inguruan, hogeretan inguruan. Eta, bon, bueno, zara erdean, bueno. Eta naiz ko nahi, eus, pixka bat, desaten, bueno. Ba, lehenengo zan, otizi bezala, ba, bueno, soritxarret, ba hori, ba, pasaden asteburuan, emakume bat, eraso machista bat jasantzuen, zuen eta lezo harteko bidean. Eta, beste bine ere, ba, horreuz asalatzeko ere, ba, e, asan bada feministak, bai, lezo eta horretako asan bada asan ba, egin zuten konzentrazio bat, eta, bueno eh, aurreko asteburuan ere, eh Abenduaren 16, Euskaldunaontzat data maitatua, konstituzio eguna, eh, ikama de Ternike deituta, kontzentrazioa borutuzen horretan jai inposatuen aurka eta eta Euskal Herria independiente baten alde. E, Kote Kamatxoren puzleak e, bortxaketaren jauregia, film laburra ba, goia sakietarako aurreutatua izan da. Uso berri ona. Bai. E, San Marcoseko lan... San Marcosene, San Marcosene da geriatrikoa. Bai, gore, gore. Beraunen dagona, e, mobilizaziak jarraitzen dute, gregaba mugagabe luze baten arira, eta beren ba, lan baldin dubinak utxenez, uhum. enbitzeko. Baina, ari dira goiak ja, bihazte dara amater, ez da mugagabean, eta, bueno, ikusi gautzen duten herritik nola hibiltzen diren, bauri bakotxe karabana, dakatek izan, bai, indarratzen dute, eta dute, bera ge, nahiak. Ea erortzen duten. Oh, ja. Eo, ba, e, abenduaren bian, aztelena duintasuna elkarteak, pasalden abenduaren bian, Eta gizten bezala duintasuna pentsioniste borrokalarien elkartea Eta gizten direna lehenengo asteleneetan, hilabeteiko lehenengo asteleneetan e, egin, egin zuten ba, urteko azken konzentrazioa Emen dikan batxalo bero bat ematen dugu, e, ba, izena duen bezala duintasuna zera eragusten diguten lako, ez? eta borrokan jarretze dute lako Oiga. Aurreko abenduaren e, azaroak 30ean Uharso Musika elkarteak ere azkeneko sasoiko azkeneko konzer, konzertua emanzuen e, Lekuona Kulturgunean Anestesia, koma, Trilita eta Pedro Pedro do <laughs> no, pido. Espido da. Eh sarrera oso oso arrasgastatua izan zen, sarrera guztiak gaurrez saldu zituzten, osea gori onako horrein. Bai eta txalo bat ere beste urte batean egondu bilako ilabetesia beteia kontzertuak egiten. Eta gero azken uneko berri bateritzaigo oso posgarria, eh atzo joekin izan genuen, atzo publikoaintzen ta Ider Pérez Gaztañoko preso presoari, ba baldintzapeko askatasuna esarri diote. Eta bueno, oraindik an e, lengo utzetik honez hirugarren graduan zegoen Eta beraz, e, putxera telematiko bat zeraman, gainean, eta bueno, hori jakendu diote, nahiz da ez dago askatasun osoan, ba, beste uratxe badada, eta bueno, gu bastainetar bezala, eta horretar bezala, ba, ostengea, eta bueno, e, jakinda orandikan, gainean, urte zazurienetan, ez, urte bukaeran, eta hori, orandikan ez dugu bastu behar persoan ditugula, barruan, eta bueno, espeitxe e, guztiak aburtzen dilan, eta dira, eta denakatzen Eta hori zanpisa bat tola genuen berriak zela. Agia noain e, garaia da, gure esencio berrira, bai, paso amateko. Bai, e, le, lenguan esan genuen gezela, egen bueno, un pentsatua, e, kolaboratzeile bat, batzuk gini dugur, eta ba, e, bai ezkoa eman digute, eta mendikan aurrea seatuko dira saio bakoitzean abesti bat hartu, eta eta beste horren inguruko historia kontatu eta izango da gure intentsioa izango da hori, ez? Eh saio bakoitzean eta bueno, oraingoan ekarri gut eh bat, e, komentatu genio nola gure eh lagun eh Colombiarrak e, Torriden onea, oza, euskal Colombiarak, ez? Eh <laughs> euskal herritarria da, da, da, dira dago. Bueno, hitzen dugu kolombiatar tar bat ezari, orduan Badiru di, eh so pesatxo izango da, va ser la canción va a ser sobre, sobre una canción colombiana, a ver si la conocéis, vale. esto. Un y una ahora prueba. Ponemos... Es vale, ahora va. en Suzannean se dugu gure sello berría. Zetakirikabe Zeta alda pase Zetakesen makirikabe pase Zetakirikabe alda pase Zetakirikabe alda pase Zetakes dire musika chokoa Zetakes dire musika chokoa alda pase alda pase Zetakirikabe Zetakes Zetakirikabe Gabon Gabon. Kae guzti hori. Hemen gaude, ZG zenbakiri gabe. Zeenmuz zaudete. Zuen musikatxokoa iritsi da. Badakit, badakit desiatzen zeundela eta hemen gaude? hemen gaude. Bueno, ordun pentsateko duzue zertan dabiltza hauek zere egingo ote dute hemen. Begira ni nagore naiz, eta ere ondoan? Jorge. Nire ondoan Jorge dago. E, eta gure asmoa da hemen biastetik bain zuentzat e, kanta bat hartu eta xe, xe azaltzea kontatzea, zek dagion kanta horri buruz. Ezta Jorge. Bai, también así vamos a dar como nuestro punto de vista también de lo que nos parece la canción como está también hecha o bueno, bajo nuestro punto de vista que es eh, autodidacta prácticamente musical, pues eh, Daremos nuestro punto de vista. Exactamente. Y hoy, para empezar, gaur estrenatuko gea oso abesti berezti batekin. Aprovechatu nahi dugu Jorge Freiter hemen degula eh, Gaztañon biar dokumentala ikusiko dugu, eta sola egongo da. Eta aldapazeko gure kidek ere elkarrizketatu behar dute. Beraz, ura aprovechatuz haukeratu dugu Kolombiako bi eh, artistaren abestibat. Eta, deitzen da... Su madre patria. Edson Belandia, eta Adriana Lizkanorena. Bueno, Jorge, ¿qué sabes tú sobre Edson? Hemos estado investigando un poquito. Sí, eh, pues nada, de Edson podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero... Bueno, vamos a intentar ser breves y, y comentar pues eso, que él, como bien ha dicho Nagore es colombiano, es de Antioquia, de la zona de Huilia, y básicamente pues él siempre ha tenido la canción protesta como norma, ¿no? Y, y entonces pues utiliza ritmos que son básicos pero que realmente llegan porque al ser sencillos pues hace que el mensaje coja mucho más protagonismo. Y entonces utiliza pues, la música como protesta, ¿no? Y, y entonces pues utiliza el, el rasca, que es una especie de, de merengue, cumbia y rock ahí un poco mezcla. Y, y entonces pues hace que englobe muy bien al mensaje. Eso es. Ibuena Adriana Ietson kolaboran habitualmente, e, segun hemos podido komprobar. Eta Adriana artista izateaz gain, aktivista soziala da eta abokatua. E, eta, eta gainera batukada batekin ere e, ibiltzen dira Elkarlanean. Eta bueno, gure gaurko abesti abestionetan, Sumadre Patrian esan behar deguk ezagutu genula E eta Palestinarekin elkarteak antolatuzuelako ekainaren batean kontzertu bat Palestinaren alde, e, eta eta jotzera beste batzuk jotzera gonbidatu egintutzen eta horren arira jo genuen abesti hau. Horregatik ezagutu genuen. E, eta abestiaren arira esan nahi genun baita ere, Badaudela, gero entzunco de zutenez, itzbatzuk, es eh, direnak, eh, guretzatoso, esagunak, hordun glosario bat ¿Está, Jorge? Vamos a explicar un poco qué significan algunas de las palabras. Sí, porque hay que pues entender bien lo que quieren decir, ¿no? Y para eso, pues, ha traído en Agore un pequeño glosario. Eso es, como Jorge decía, al final se trata de El mensaje que quieren emitir es lo que toma protagonismo, así que sí es, que es importante que, que entendamos a que se refieren. Orduan, adibidez, erabiltzen dute aditz bat, refikar, eta antzadenez, akronimo bat da, refineria kartajena. E, e, esa moldearen e, akronimo bat, eta orduan kontua da, edo esan nahia da, dirua irabaztea, baino beste kontura ez da? Pero beste hitz bat, guk ezagutzen ez genuen azan, Ode, ode Brecht, ez dakigu hola oskatzen den edo ez. E, baino antza denez izan zen e, Latinoamerikako ustelkeria kasu haundi ba, xamar bat, eta horregatik erabiltzen dute. Beste hitz bat, Lucas Las Lucas Las Lukas da dirua. Ez dakit diren txamponak, berez, fisikoki baino dirua da. Dirua da. Gero, koima ere dabiltzen da, eta e, gure ikerketen arabera e, soborno bat da. Azkenean erostea e, poliziak edo, edo boterea dokatzen beste pertsona batzuk, ba, ba diruaren bidizten daiteke, baina beste modu batzuetan ere, bai. Parako hitzak esan nahi du paramilitarra. Eta nariño, omen da, e, kolombiako departamentuetako bat, provintzia edo provintziatako bat. Gero sañadir algo? Sí. Eh bueno, eh, decir que a nivel composición musical, eh, bueno, esta canción se basa de, bas, prácticamente de dos notas y, y es pues lo que comentaba anteriormente, pues eso de la sencillez pues llevada a la máxima expresión, que es lo complicado, ¿no? Pues porque que sea sencillo solo con dos notas y que sea alegre y pegadiza a la vez, pues es complicado y pff, ellos lo han conseguido o ellas. Gero igual ere interesgarria da aipatzea e, ze garrantzitsua dan musika bai komunitateentzako orokorrean eta bai e, protestarako, ez? Eh ikusiko dugu bihar Jorgeren dokumentalean nola eh zeibilbide egin duen berak, bere aitaren erailketa ikertzeko eta ziur nago denok ditugula abesti batzuk buruan, ba, ba protestetan erabiltzen ditugunak eta badakigu Balio digutela, bai zirrara eragiteko, bai jendea elkartzeko, eh, eta adorea emateko. Ui, aquí hay una guitarra Oye, igual en vez de poner la canción original, eta dago eh, eskuragarri edo entzun gai leko askotan, igual la podemos tocar nosotros, no? Venga, va, me, me parece buena idea. Venga, Jorge, coge la guitarra. más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata con le y ratas a llevarse sin pagar oro plata y recicar agua tierra pan y leche y alabar con odio. Las Lucas en Panamá Que los mantenga su madre patria Su madre patria Que los mantenga su madre patria Su madre patria Su madre patria Su madre patria, su madre patria Que los mantenga su madre patria Estos son los requisitos Pa ser multimillonario paga el mínimo salario Al que necesite un puesto Vada todo los impuestos y apoye a su candidato pa que agilice el contrato el eco y mal enemigo sean uno del leal testigo y dele cuota al paraco que los mantenga su madre patria su madre patria que los mantenga su madre patria su madre patria su reverenda madre su madre patria que los mantenga su madre patria de nariño secuestraron al estado no quieren estudiantado ni universidades públicas cerros con las partes públicas con la plata de la gente y a sus hijos delincuentes nos meten a las privadas no estudian ni aprenden nada pero van para presidentes que los mantenga su madre patria su madre patria que los mantenga su madre patria Su madre patria, su mamá madre patria Ay, su madre patria, que los mantenga su madre patria Vengo con esta rumbita a decirle al policía Que esta melodía, que se aprendan los pregones Contra sus viles patrones, que el pueblo tienen amargo Y que ayude a echar en barco a liberales Godos, perros, curas, lepras y banqueros Sin arco Que los mantenga Su madre patria Que los mantenga Su madre patria Su madre patria Que los mantenga así su madre patria Que los mantenga Su madre patria Bueno, bueno. Se irudituzai zu Emen meloia eskodaude eh? Colonialismo Ah, ustel quería Bueno Eh, bota, bota, se usted contatu naibadezue, guentzuteko prest. ¿Qué tal, Jorge? Pues bien, como habéis apreciado, es súper divertida la canción y el mensaje es claro y directo. Y muy bailable, ¿eh? Bueno, claro, que no lo hemos dicho. que Oye, qué casualidad, que formamos un dúo. Eta gure izenada, The, The Bed, bed Breakers. breakers. <risa> <risa> <risa> <risa> bueno, gente, <risa> placer batzuek inegotea <risa> hemen, eta gogoratu biastetik bein... Alda, Pazen, Zetaje. Zetbaki, Irikabe. Gabón pasa. Biararte. Gora herria, biarikoziko geagaztañon. Eta, gora borroca feminista. ¡Gora! Vale, Jorge, Sebastián. ¡Gora! Enzo, Gabón. <risa> ¿Conocíais la canción? Eh, bai, bai, bai, sí, sí, sí. Yo... Edson, creo que se llama, no me acuerdo Pero creo que son de Santander, sí, ¿Sí? No sé si mi euskera dijo que Antioquia Pero creo que es Santander, ¿no? Sí, sí y Bueno, bueno bastante, bastante bien, ¿no? Ellos nos sí, sí. preguntan a ver qué, qué nos ha parecido Yo, bueno, yo no soy muy musicalmente así Muy experto, pero bueno, sonada bien, ¿no? Sí, ¿sí? Eh, Ahí creo que esa canción es producto De las movilizaciones sociales uh -huh. que hubo El estallido social El, el estallido social que hubo para... Eh, hacerle frente a un gobierno neoliberal en colombia que fue el gobierno de iván duque uh -huh. que quería hacer una reforma tributaria y financiera llamado el paquetazo llamado uh -huh. el paquetazo y eso permitió que las digamos la sociedad colombiana los movimientos sociales uh -huh. la gente de las barriadas más golpeadas por el sistema capitalista eh, salieran a las calles a protestar y tal eso eso es interesante porque esa configuración del paro Eh, yo que he vivido algunos paros desde el digamos de la marcha patriótica si sí, los paros lo el... llamamos como a la resistencia sí. popular que se ha hecho ante los paquetazos hasta esas políticas neoliberales que han gobernado colombia pero una cosa interesante de esos paros fue la desconcentración de las personas en las movilizaciones usualmente las personas solían trasladarse al centro la plaza lugares estratégicos para las movilizaciones pero en ese estallido social hubo una reconfiguración y se se se empezaron a alinear o se empezaron a agrupar por barrios y eso es muy interesante porque ya, digamos, en Bogotá, que es donde soy yo la gente ya no iba solamente al centro a, la, a hacer la movilización sino que empezaron a configurarse desde diferentes puntos y eso producto, pues, dio muchas cosas, ¿no? que fue, eh, ahora que recuerdo, cuando se incendiaron unos CAIS CAIS son las estaciones de policía de, de, de la ciudad bueno, en el país fue también todo en eso Pero producto de eso fue por la configuración que hubo territorialmente de los barrios para no movilizarse, digamos, a la, al centro de la ciudad, de las ciudades, sino coger cada barrio y empezaron a armarse. Y entonces eso fue muy chévere y de ahí salieron muy, muchas propuestas interesantes artísticas, como la canción. Exacto, entonces, ¿os eso de ese momento? Claro, no? Porque, sí, recuerdo, recuerdo. Popular, recuerdo. Que, normalmente, bueno, aquí también en Euskal Herria, en todo el mundo, ¿no? Yo creo que siempre se utilizan las canciones también, ¿no? Como protesto también, como acompañamiento a un movimiento... Entonces, bueno, puedo sí, decir a también en Colombia digamos que el, la contracultura ha sido fundamental también como un hecho de, de resistencia porque Colombia, digamos, ha sido uno de los países donde se ha experimentado el terrorismo de Estado, ¿no? Entonces digamos que, que esa doctrina del enemigo interno y el terrorismo de Estado lo que hizo fue eh, focalizar su modelo represivo contra insurgente contra todo aquel que pensaba o, o, o fuera disidente en términos de su pensamiento de su accionar cultural y tal y muchos periodistas humoristas eh, cantautores populares fueron asesinados por, por el régimen por el, digamos por el fenómeno paramilitar y por estructuras también del gobierno ¿no? está el caso de Jaime Garzón un humorista que tenía un programa en la televisión colombiana a nivel nacional y por hacerle críticas al gobierno, críticas al narcoparamilitarismo, uh -huh. pues lo asesinaron, uh -huh. ¿no? Y los grupos paramilitares, los jefes paramilitares inconvencidos con altos mandos de las fuerzas militares eh, hasta no hace mucho han demostrado de que tienen una responsabilidad. Entonces, todavía, todavía. todavía todavía, todavía. Entonces, todavía, sí, eso eso es digamos un, una una es una máquina que día a día se sigue aceitando desde mi punto de vista y que lo que fomenta es reprimir y asesinar al opositor político en Colombia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, eh, ya hemos visto, no, me iba a decir un poquito que eh, ahora vamos a entrar en la, en, en esto, ¿no? En la, la lo que habéis venido a explicar un poco, pero bueno, está claro que ya, si con esta canción nos ha, estamos uh -huh. entrando ya un poquito en Colombia, donde sí. esto, bueno, eh, ¿no? Nos ha dado un paso para, para abrir un poco, para nos darnos allí, ¿no? Mentalmente al menos a Colombia y bueno, ahora vamos a ahora a poner por la sintonía es, sí. y, empe y empezamos con la y entrevista, la entrevista nuestra... oficial. Eso es. Pero bueno. Joder. Blah y blah blah. Blah bla bla bla. Blah bla bla bla. Blah bla bla bla. Blah bla bla bla. La pasen parecerá bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla Os presentáis eh, y empezamos a Raider. Bueno, a empezar con mi nivel de Euskaltegui. Caixo, okay. Ni Sebastián Naiz, Bogotá Coa Naiz, Baña Bilba, Unbici Naiz, Vi -di Urte Ditú. Bueno, ahí voy, voy en el A0, así usted, que usted, va bien. Usted, no? ¿no? Es, es un compromiso político ¿no? asumir esa... Usted, usted, ya? No, no, no, está bien, está bueno. es lo de menos con un pueblo tan solidario que acoge a las personas... Con este tipo de pensamientos es una responsabilidad política. Bueno, como decía, soy de Bogotá, eh, hago parte de la asociación Jorge Álvarez de Romero desde hace casi dos años, eh, un poco llevando la incidencia política con la mano de Jorge y un poco la, la sensibilización en el pueblo de Euskal Herria, ¿no? Eh, eso en que basado en líneas generales para después profundizar. Hablar de que el conflicto colombiano sigue vivo, sigue latente a pesar de la firma de los acuerdos de paz y a pesar de una postura política que quiere la paz con el gobierno de Gustavo Petro. Eh, demostrar que la gente que viene a Oscar Herría no es solo por intereses económicos, sino hace parte también de de un sistema que te obliga a salir de tu país y que es necesario salir para vivir. Y hablar del actor paramilitar como autor actor armado dentro del conflicto colombiano porque cuando estamos en afuera del país en Colombia no tanto, si suele tener más relación de lo que significa el actor paramilitar, pero producto también de los medios de comunicación, la estrategia política y todo esto, suelen asociar el conflicto armado colombiano con las insurgencias no entonces que el conflicto armado es por las FARC, el ENE, EPL, en fin pero no, nosotros también hacemos incidencia de que el actor paramilitar es uno de los mayores responsables de los crímenes y que aparte es convivencia con el Estado colombiano entonces un poco eso es mi papel dentro de la asociación eh, bueno Caizo Gustioy Ni Jorge Naiz eh, Colombia Coa <risa> eh, y bueno yo eh, soy hago parte de la asociación Freiter eh, la asociación surge digamos en el marco del reconocimiento de el crimen de lesa humanidad del profesor militante político Jorge Adolfo Freyter Romero, como lo decía Sebastián, para nosotros también es una apuesta visibilizar eh, nuestros muertos, nuestros eh, compañeros y compañeras que han ofrendado su vida por la justicia social, por la solidaridad y por construir una nueva Colombia. Entonces en ese marco, eh, con compañeros vascos, eh, compañeras vascas, colombianos, colombianas, tomamos la decisión de crear la asociación Desde el 2012 y estamos trabajando lo que decía Sebastián, ¿no? A generar incidencia, a generar un marco político, un marco de solidaridad crítico con un enfoque de una acción política diferente que vea la otra Colombia que no se muestra y que es una Colombia que ha sido golpeada por un modelo económico, por un modelo extractivista, por un actor armado como son los grupos paramilitares financiados por grandes corporaciones militares y empresariales eh, a nivel internacional y esa correlación de responsabilidad también la tiene el pueblo vasco, ¿no? Hay muchas empresas vascas que están allí en Colombia, y en América Latina y para nosotros es muy importante pues poner esa discusión, esa discusión de esa discusión de fondo, ¿no? Lo otro es que para para nosotros también como personas exiliadas y víctimas del conflicto y aquí quiero hacer un acento Eh, como víctimas del paramilitarismo y del Estado colombiano eh, eh, tenemos esa necesidad de poder seguir insistiendo en una solución política al conflicto colombiano eh, porque el conflicto como lo decía el compañero Sebastián no ha terminado, no ha cesado el conflicto lo que ha pasado es que ha mutado y ha avanzado digamos en unas dinámicas territoriales donde los que mayor viven ese conflicto es el campesinado que exige una reforma agraria. Colombia es uno de los países de América Latina donde no ha tenido una reforma agraria ni por vías socialistas ni por vías capitalistas, ¿no? socialista hasta hace muy poco también, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces bueno, pues eh, entonces esa es una de las cuestiones que, que a nosotros nos preocupa Eh, obviamente que este trabajo requiere de una responsabilidad y un compromiso político muy importante porque no somos colombianos que emigramos porque queremos estar aquí paseando por por Donostia o conociendo San Juan de Gastelugache o conociendo el chacolí de de Guetaria, ¿no? Sino que sino que vinimos por so, claro, somos refugiados, somos exiliados, somos exiliados, somos perseguidos políticos y que estamos aquí generando una acción y una y una y una denuncia política de un conflicto que ha perdurado más de 60 años como es Colombia y que ese conflicto también hay una responsabilidad internacional y con esto que quiero decir? Colombia en medio de un gobierno progresista tiene ocho bases militares de los Estados Unidos y Colombia, como se dice y como se decía en la década eh, del 2000, en esta década del 2000, eh, Colombia es el Israel de América Latina, Colombia es un país que se ha nutrido de la doctrina del enemigo interno para poder asesinar a la oposición política, para perseguir el pensamiento crítico y sobre todo también ser Un, una una palanca de, de distorsión Y de sabotaje Contra otros procesos latinoamericanos uh -huh. claro. bueno, Siguiendo un poco por ahí Me parece muy interesante ¿no, La entrada que habéis hecho pues, a, Para a ubicarnos ¿no? donde, donde viene el problema o sea, Está claro que siempre hemos oído nosotros ¿no? De muchas generaciones en Colombia ¿no? Ahora, Desde aquí de Euskal Siempre se ha, se ha oído de Colombia Hay ¿no? mucha gente bueno, en Europa ¿no? Narcos, no sé qué, bandas Y las fans, ¿no? la guerrilla Pum, Paracas Eh, hay, hay muchos... Se eh, o sea, puede agarrar de muchos sitios, ¿no? Pero está claro que siempre, en épocas diferentes, ¿no? Pero siempre, yo desde que tengo uso de razón, siempre en Centroamérica, sobre todo en Colombia, y en más, más sitios de Centroamérica, ¿no? Ha, ha surgido eso. Yo creo que, eh, que, que me gustaría, cuando habéis hablado de sidiados y de esto, pues, Oscar Herria también, ya sabéis, no, no, no, vaya contigo, no, no, no, no, no, Hemos, eh, estamos en un conflicto de todavía, todavía hay una gente esto hay gente que está en la cárcel, hay exiliados también, entonces, eh, algunos y algunas ya sabemos bastante, ¿no?, eh, lo que es ser exiliados, aunque sea de otra forma, pero al final es eso, ¿no?, la gente se fue descarria por miedo a, a la tortura, miedo a tal, eh, me imagino que vosotros también, como bien habéis dicho, también es eso, y me parece que hay que hacer hincapié porque mucha gente, tanto con el tema del racismo y demás, ¿no?, Como que, ve, ¿no? que viene de otros países claro. Nos uh -huh. claro. gustaría un poquito, un poquito y, y eso a ver si os habéis puntao gente De fuera Y así ha esta, esta organización para sí. Y tenéis, tenéis datos De cuántos exiliados colombianos uh -huh. Hay por el mundo sobre Por, o sea, un, por miedo que le moten Es el que baraco. De hecho va muy ligado el, Con la pregunta anterior ¿no? Con el término de refugiado Que habíamos señalado anteriormente Y usualmente suelen asociarse el término refugiado, asilo o exiliado, ¿no? incluso hasta protección subsidiaria que es una categoría administrativa por el Estado español para, digamos, someterse y tener una residencia o una permanencia legal dentro del Estado español. ¿no? Y dentro de esas hay varias, digamos, contradicciones y por eso yo creo que solemos resaltar el, el término exiliado porque digamos que el término refugiado... No lo no te lo das tú te lo da el, el estado o la o el, o el ente administrativo ¿no? y el y el ser refugiado te hace hace parte dentro de unas categorías que ya están creadas desde la segunda guerra mundial o sea un, un contexto de violencia y de configuración de la guerra totalmente diferente al que se ve actualmente no entonces el término refugiado al ser parte de eso del protocolo bueno no recuerdo ahora muy bien pero eso viene desde los años 50 Hace referencia precisamente al reconocimiento que te hace el Estado Como persona solicitante de protección internacional Si te dan el asilo, eres un refugiado Pero dentro de ese asilo Digamos, asilo es refugiado Pero dentro de ese, de ese, desde ese refugio te pueden dar otra categoría Que no, no necesariamente hace parte de la situación política Que es la protección subsidiaria Que hace parte, digamos, que eres víctima Dentro de unas estructuras de violencia No relacionadas a un contexto político Entonces, el, el término exiliado es interesante porque hace parte dentro de la identidad de la persona, ¿no? No como un término victimizante, sino como un término de agencia política, ¿no? Entonces, yo ya me sitúo no como un inmigrante, sino como una persona que ha salido de su territorio a causa de esto y que no necesito ni que el estado emisor o el estado receptor me valide el hecho de que yo estoy aquí a razón de estas causas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante relacionar la pregunta de cuántos datos hay, porque eso es lo difícil, ¿no? Hay muchas personas, digamos Jorge ya es vasco colombiano, hace parte de ese exilio, pero dentro de la base de datos es un ciudadano de, del País Vasco. Hay muchos que también están con la resi no, residencia, perdón, no, con la estancia por estudios que ven una opción para poder regularizarse por ese medio y no necesariamente por el asilo, porque el asilo, Colombia es el segundo país en el Estado español que más solicita asilo después de Venezuela, pero solo el 5% es aceptado a comparación de Venezuela, que Hay, es el mayor aceptado. justo lo quería atar porque Venezuela tiene un claro. estatus, les dan los retros del estatus ¿no? de perseguidos políticos. Exacto. cuando, cuando la, el nivel de vulneración de derechos humanos no se compara para nada con la situación que de Colombia. Entonces, dentro de, partiendo de eso que... Es, ¿Solo el 5% son beneficiarios de ese reconocimiento como refugiado? El 95% no lo es. Que puede que mucha gente no haga parte directa del conflicto armado colombiano porque ha visto en, este, en esta residencia una manera de estar legalmente, lo cual a mi manera de ver es totalmente legítimo porque tienes que buscarte la vida y si esa es la única opción que te dan para estar regular, pues yo también digo que soy asilado. Obviamente... Hay unas diferencias y actualmente el Estado español está trabajando en eso porque ahora va a haber un cambio significativo en eso porque ya no van a permitir el término de refugio para validar la algo que, que se llama arraigo sociolaboral que significa que si has estado tanto tiempo en un terreno con en ese territorio con con esa tarjeta roja que te dan, te validan para después adquirir una residencia y después digamos el pasaporte, ahora no, eso va a cambiar, eso va a cambiar sustancialmente el porcentaje de solicitud de Azulio, pero lo que voy es que precisamente es una estrategia de las personas para regularizarse. Entonces, a partir de ese subregistro que hay, la Comisión de la Verdad que tuvo una nodo de, de estudio aquí en Euskadi, hizo un balance de que según el registro único de víctimas, que es como un un registro de víctimas que existe en Colombia, solo hay 70, 000, 75 mil, si no estoy mal, personas viviendo en, en el exilio, lo cual la Comisión de la Verdad lo negó, dijo que aproximadamente eran casi cerca de 2 millones de, de personas, In, metiendo es que no solo las las personas que viven en el exilio, la persona directa, también las familiares, las segundas generaciones, es que es un tema complicado que el hecho de reconocer lo que la lucha que también damos desde aquí, es asumir una responsabilidad y, a, y asumir una responsabilidad con tantas personas no solo es material, también es el hecho de, yo mandé a, a la deriva a todos estos connacionales entonces por eso es tan problemático y por eso prefieren decir refugiado, asilado, no son solo 70.000 son pero es una discusión más allá de fondo Sí, digamos que aquí el debate central que, que hemos planteado digamos la comunidad exiliada colombiana en Euskal Herria parte del hecho de, de, de varios temas, ¿no? El primero es que el Estado colombiano no reconoce eh, el exilio como un hecho victimizante, es decir, el Estado dice, bueno, tú te has ido al exilio, tú vives bien y tú puedes, digamos, sobrevivir, ¿no? Pero es que el exilio, añadido a lo que dice Sebastián, es producto de una de una confrontación política y social que hay en Colombia, e incluso armada, ¿no? Entonces, el Estado colombiano es negacionista frente a eso, no reconoce el exilio. Nosotros desde el 2014, cuando se empezó a configurar el escenario del proceso de paz de La Habana, eh, varias personas exiliadas, incluso hicimos un evento en Guernica, en Bolívar, hicimos la declaración de Bolívar, donde vinieron compañeros y compañeras exiliadas de diferentes lugares de Europa, Aquí a Euskal Herria y en Bolívar hicimos una declaración donde le solicitamos al gobierno colombiano a la mesa de conversaciones una serie de puntos. Dentro de esos puntos era el desmonte del paramilitarismo, el reconocimiento del exilio, las garantías de no repetición y las garantías de retorno, porque habían también algunos compañeros y compañeras exiliados que querían retornar a Colombia eso no se dio, eso no se cumplió es decir, el, el gobierno colombiano sigue incumpliendo esas medidas y sigue incumpliendo ese reconocimiento político, ¿no? porque a diferencia, y, y bueno, yo siempre lo he planteado y me sostengo ahí, yo creo que nosotros como exiliados hemos tenido no hemos tenido digamos, esa esa esa observación mediática que tiene la inmigración incluso en términos negativos Es decir, a la inmigración constantemente los medios de comunicación está diciendo no, la ley de inmigración se va a reformar, la, el inmigrante está no sé qué, claro, pero no hay una agenda política comunicativa que diga no, es que hay un número definido de exiliados que le están exigiendo al Estado colombiano que se le reconozcan sus derechos. Eso no lo hay. Entonces, en medio de ese juego, digamos que los países receptores también juegan a anular esas exigencias, por ejemplo, el Estado el Estado español tiene una una responsabilidad muy muy grande con los exiliados políticos colombianos, es decir, muchos de esos exiliados salen del territorio porque muchas de esas empresas están expropiando sus recursos y están aplicando un modelo extractivista totalmente corporativista donde los desplazan de sus territorios, los amenazan y connivencia directa con grupos paramilitares. Entonces eso, por eso es, lo, Nos contratan a grupos paramilitares Efectivamente, para... por eso es que nosotros decimos Bueno, nosotros los exiliados y exiliadas Queremos es que apostamos por una propuesta política Y una incidencia, una incidencia política eh, En Euskal Herria y en Europa ¿no? Sí, está, está claro, acabo esto la, eh, Para seguir un poquito Está claro, lo dejando bastante claro Qué rollos es que vosotros os consideráis, ¿no? De hecho sois militantes políticos, que estáis ahí, os, hay, os habéis visto obligados y obligadas, ¿no? a, a salir porque si no no es que es una amenaza, es que allí se cumple, ¿no? Claro. Eh, ahí matan a gente eh, según la, los últimos datos, han tenemos eh, colegas y compas de allí, ¿no? Dice que igual eh, va, va variando igual eso, pero están desapareciendo gente, de a aparecido que ha habido un accidente no sé qué, pero todos sabéis Que son gente militante, no lo hacen igual, uh -huh. nadie reivindica ni nada, pero está en esto. Entonces, claro, eh, es, es un coste muy alto no militar en una organización. Vosotros sois jóvenes, lo hemos dicho, o sea, hay un montón años, uh -huh. claro años, eh, parece que la, una, un acuerdo de paz se supone que, que pues se puede hacer política y ya por pertenecer a un sindicato o, o a un, ¿no? un, un grupo un poco, ¿no?, que, que va en contra un poco de... Todo lo que de se va de, de derechos es... Prácticamente Exacto, enemigo. Claro. Y, y la pregunta es, eh, ¿aquí eh, también habéis tenido problemas? Quiero eh, decir, que la gente sigue. Eh, tú te vas a decir, Silvio, todavía... Que sí, digamos que es, no, no, que es pero, una, es una, una pregunta muy importante y oportuna, porque y, y vale la pena también decirlo y plantearlo aquí en la, en la radio, ¿no? En el gobierno de Uribe, es decir, Colombia digamos, ha planificado el Estado colombiano con eh, en rela y con, relacionado con los Estados Unidos, ha planificado más de 12 procesos de paz, con diferentes actores armados muchos de ellos con la insurgencia colombiana, es decir, con las diferentes expresiones de insurgencia que han existido en el país y que existen en Colombia esa es, es eso digamos, se acentuó mucho en el proceso que se llamó el proceso del Caguán, que fue la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC. ¿Qué pasó ahí? hay hubo un incumplimiento, hubo una atomización del conflicto donde lo que hizo fue enviar, es decir, se hicieron unos pequeños planes Marshall eh, al estilo al estilo mili militar, que que fue el Plan Colombia y el Plan Patriota. El Plan Colombia ¿qué fue? Me, meter toda una una industrialización, un desarrollo tecnológico y, y un pie de fuerza militar en toda en todos los territorios eh, donde había una gran presencia del campesinado organizado, es decir, bases campesinadas de la del movimiento popular organizado. Eso por una parte, por otro lado se fue diseñando, digamos, una estrategia que es que, que se ha denunciado y que se sigue denunciando que fue una estrategia contra insurgente para anular a aquellos exiliados políticos que demandaban a ese marco del acuerdo de paz fallido, un acuerdo humanitario y una solución política a eso, porque el gobierno colombiano puso una posición dijo, yo no voy a seguir negociando, entran más de 3000 miembros de las fuerzas militares asesorados por los Estados Unidos y por el Pentágono, Israel también. E Israel y eso intensificó intensificó ese plan Colombia que la última fase del plan Colombia se denominó la, el Plan Patriota. Eso que generó generó que muchos de nuestros compañeros y compañeras exiliados en Europa se adelantara y se fortaleció en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez a partir del 2001. Eh, una operación que se llamó la Operación Europa. Esta Operación Europa consistió de que la Policía Política de Inteligencia en Colombia al mando DAS, sí. de Álvaro Uribe que era el DAS, Departamento sí. Administrativo de Seguridad eh, enviaran agentes espías secreta, decir, es decir la Policía Secreta enviaran a esto parece una película sí, de, es que, de Conran ¿no? Sí, pero, pero el sí, asunto sí, de esto es que Eh, que fue así, es decir, todavía Colombia tiene unos parámetros de guerra fría es decir, eso vale la pena analizarlo, porque insistieron en diseñar ese plan interceptaron a organizaciones po populares, interceptaron a organizaciones de exiliados en Colombia se dice perfilaron, ¿no? que cogen y documentan al exiliado político y dicen ¿Qué come? ¿A qué ambulatorio? Perfil, sí. ¿A dónde va? ¿Revisan la basura? ¿Qué hace? ¿Con quién se escribe? ¿Interceptan sus correos electrónicos? Cuán, pasa, ¿no? cu ¿Cuántas veces viaja a Colombia? ¿A qué otros países viaja? ¿Qué contactos tiene? todo entonces está recordando mucho al, al, al Plan Cóndor. Sí. Efectivamente, efectivamente, claro. Entonces, ¿Y dónde viene? Entonces, todo ese experimento que se recogió en la América del Sur, en Argentina, en Uruguay, todo, todo, todo eso se fue aplicando de una forma sistemática en Colombia. que terminó? Ahí terminó que se cometieran abusos a personas exiliadas. Algunos fueron... algunos El gobierno Uribe les solicitó la extradición y los vinculó a la guerrilla colombiana. A otros... Hay personas, casos, es que según el pacto que tenga casos, el país, ¿no? casos claro, casos sí, casos legal. documentados que sabemos en Suecia, en Noruega y tal, que iban a coger el, el tren en invierno y de repente que se resbaló, que lo empujaron y tal, y murió. Está el caso del compañero Luciano Romero, que es un compañero sindicalista de la ciudad de Valledupar, en la región caribe colombiana, que tenían una pelea sindical contra la multinacional de Nestlé y la Coca-Cola, lo sacaron del país porque lo iban a asesinar los grupos paramilitares en connivencia con la policía, lo sacaron de ahí, lo llevaron a Asturias, estuvo en Asturias una temporada y cuando regresó a su, a su ciudad después de dos años lo mataron, lo acuchillaron en la calle y se ha comprobado que ese asesinato, ese crimen de Luciano Romero, este defensor de derechos humanos y sindicalista tiene una relación directa con la multinacional Nestlé. Y este caso está siendo llevado en ah, Suiza porque se denunció que la directiva de Nestlé contrató a hombres de grupos paramilitares para que asesinaran porque él estaba exigiendo uh -huh. sus derechos laborales. Es decir, lo pueden buscar por internet eh, esta eh, situación. Eh, eh, igual, sin alargarnos demasiado, pero igual habría que me parece igual eh, hablar un poco de cómo surge... Cómo, ¿Cómo surge el paramilitarismo en Colombia? ¿Cómo surge...? A grandes para, para, para, para ir metiéndose un poco, porque yo creo que... Eh... Suele, suele, la gente suele remontarse al 48... Incluso parar. antes, eh, profesores que nos ayuden en la investigación de, de estos temas, dice que Colombia fue el primer país en tener política antiinsurgente antes de tener insurgencia. Gracias. O sea, es, es una cosa... Loca, y precisamente iba relacionado con un comentario anterior En el que la violencia política en Colombia se ha intentado asimilar Ejemplo Salvador, como bandas criminales, asociadas o narcotráfico Pero no, la palabra connivencia suena mucho porque Esas estructuras armadas hacen parte del poder estatal De una manera no constitucional Para hacer los favores o las necesidades que necesita el poder Para acabar con ese con ese lo que sea defensa de territorio defensa de derecho defensa de la universidad defensa de gastos y el actor paramilitar es eso es producto yo creo que es de los años 40 del brazo armado estatal no reconocido para atender a esa a esa a esa accionar defensivo por la vida o por el territorio o por lo que sea Aquí, aquí por ejemplo ¿no? un poquito eh, no se puede hacer comparaciones porque estamos en, otro, en Europa y demás pero bueno un poquito para que la gente aquí entienda pues aquí en los años 80-90 cuando se surgió el GAL vamos a decir ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. era entonces se ha comprobado al final que era es lo que dices tú ¿no? el brazo, un brazo armado que tenían para las cosas que no podían hacer esto pues bueno eso está juzgado, está tal, y bueno, pero allí... De, bueno, claro, y ese es el debate... Te... Sí, sí, ahí, o sea, en Colombia lo extenderíamos no solo a, a una zona, sería no a es... cualquier cosa, a cualquier protesta... Sí, es cierto que cualquier... las regiones se configuran diferente, porque Colombia es un país de regiones, aunque se maneje desde el centro del país, y las condiciones que se manejan en la región Caribe, por ejemplo, donde nace también el paramilitarismo y tiene una presencia... Abismal, la diferencia digamos del sur donde operan más bandas insurgentes base, ¿no? o... es, es diferente cómo se configura pero en el accionar económico y visión eh, en la acción paramilitar no cambia si sí, es verdad que en el, la zona de la región caribe y paradójicamente en la que menos ha tenido atención mediática la accionar paramilitar ha sido fuerte y lo eso sale en donde lo quieran hasta gabriel garcía márquez cuenta cómo opera ese poder en relación estatal claro eh, bueno hay como varias fases de la digamos de la creación de los grupos paramilitares los históricos solo en colombia se dice los violentólogos la gente que viene que estudia que son digamos los los estudiosos del conflicto que lo hacen desde incluso desde fuera del país Toca. plantean que que el paramilitarismo, una de las causas, surge a partir de un coronel del ejército de los Estados Unidos que apellido pedido ustedes lo pueden buscar, Yaramburu, en la historia colombiana está muy reconocido, hizo unas alianzas con militares colombianos para llevar a esas zonas donde los grupos, esos grupos que decía Sebastián, digamos, estaban como comenzando que eran los pájaros que se decía tradicionalmente históricamente en Colombia estaban comenzando ese embrión del paramilitarismo, los entrenaran, les entrenaran cómo torturar, cómo generar masacres, como apoderarse en los territorios, bueno, todo eso. Y eso vino a través de Israel. Cuando traen mercenarios de Israel para La que paciente. entrenen a esos grupos paramilitares. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. Por eso uno de los países latinoamericanos Eh, que mayor comparte información de seguridad con Israel es Colombia. Uno de los países latinoamericanos que puede sus ciudadanos viajar sin visado y sin ningún tipo de restricción a Israel es Colombia. Uno de los países de América Latina donde Israel tiene la mayor eh, ah, sí. embajada y y, y digamos y centro y de operación... Y donde venden armas es Colombia. Es un socio... El fusil que llevan su, los soldados, los soldados de, de la patria colombiana, eh, que Pero llevan los... del ejército, que no sé qué, son fusiles que le compran, son fusiles galiles que le compran al ejército de los... Esta, sí. de, de las traumáticas también, no solo las... Entonces... Todo. Entonces, Israel Israel tiene más luego Estados Unidos, ¿no? Más luego, aquí, las las bases que tiene efectivamente tiene también, ¿no? helicóptero. Y por eso y por eso para nosotros es importante denunciar todo este entramado internacional criminal. Por ejemplo, justo vamos a ver mañana aquí en Castaño, en Castaño eh, el documental del caso Freighter. Nosotros en el documental develamos y denunciamos Una, desclasificamos una bodega donde se cometían torturas. En esa bodega, uno de los jefes paramilitares, más conocidos como Mancuso, con un prontuario de crímenes de lesa humanidad, de tortura de desplazamientos, de negocios ilegales en Colombia, eh, tenía dos helicópteros desarmados de fabricación israelí en esa bodega donde torturaron a al profesor Freiter. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros empezar, digamos... Hacer a Hacer el círculo de cómo se conecta todo. Hacer el círculo de... Eh, ya has mencionado lo del documental, eh, una de las puntas que tenía ya la, ¿no? la, la lanza de aquí. Uh -huh. eh, el documental ha sido, bueno, ha sido un trabajo, luego iréis contando cómo, cómo surgió todo eso, pero bueno, eh, por lo que estoy viendo ¿no? últimamente, pues bueno, eh, yo te conocí a ti hace hace un tiempo, ¿no? Y así y bueno, se está eh, por lo que estoy viendo y siguiendo a Tesla Gastaño, bueno, hemos tenido, ¿no? buscar fechas y demás. Parece que está teniendo aceptación. ¿Eso creéis que que es pues, una herramienta, ¿no? documentar? Creo que la, la habéis hecho para, para tener como una herramienta para denunciar todo esto y visibilizar, no solo lo que estáis contando, ¿no? Pues, sí, que, sí, claro, la apuesta pero, no es, ¿vale? o sea, Sí, que, sí, sí, la puesta nuestra es eh es llevar estas denuncias a otro formato. No, normalmente nosotros generamos investigaciones donde sacamos informes, libros, eh, documentación escrita, pero era necesario eh, poder eh, construir esta historia y esta denuncia desde desde el cine, desde lo audiovisual, ¿no? El documental está hecho para verse eh, con una calidad eh, de alto nivel, con un rodaje muy grande, que se hizo por tres meses en Colombia, pero la investigación, llevamos casi dos años de investigación para, para tener ese resultado del documental y que eh, nos ha permitido varias cosas. Uno, posicionar un caso de un profesor de la región Caribe colombiana, de familia afrocolombiana, que tenía su militancia política, que defendía el derecho uh, laboral, el derecho sindical, Que pensaba en izquierda y, y su acción política era de izquierda y eso ha permitido que, que otros casos también se sientan interpelados, uh -huh. es decir es decir bueno, ¿cómo se está ven ahí, ¿no? se momento. ven ahí cómo esta gente ha hecho esa denuncia cómo esta gente ha podido llevar este caso de la periferia de Colombia, porque eso también hace parte de cómo se ha construido el país un, Colombia es un país centralista entonces es más fácil que un crimen que sea en Bogotá se conozca más que un crimen que se haya sido en las regiones del país ¿si ¿Sí me explico? entonces eso para nosotros ha sido un logro importante el segundo logro es que se reconoció como un crimen de lesa humanidad sabemos que la Fiscalía General de la Nación hace parte de ese entramado narcoparamilitar pero es con lo que tenemos que jugar y a la Fiscalía se le exigió mil veces y una pelea y una movilización y hubo muy fuerte decirle ustedes tienen que declarar este crimen como de lesa humanidad porque va a prescribir es lo que han hecho con muchos casos decir ¿no? pasa el tiempo la lo meten en la en, la, en el bajojón y se olvidan de ello y cierran la investigación sí. nosotros pudimos darnos y esa pier efectivamente para abajo, nosotros y... nos pudimos dar esa pelea y <coughs> reconocieron el crimen de la inzo y lo y lo tercero es que cuando nosotros nosotros hicimos como asociación una demanda contra el estado colombiano lo demandamos porque hay una responsabilidad De este del, del estado en asesinar a, a este profesor eh, una de los de las peticiones que nosotros le hicimos al Estado colombiano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también está ahí dentro de ese dentro de este digamos de esta demanda como litigio estratégico fue que hicieran un documental sobre la vida del profesor. Ellos dijeron que no. Y nosotros de manera independiente desde la asociación y con la solidaridad y la ayuda del pueblo vasco pudimos reconstruir esta historia, viajar después de 18 años a Colombia y mostrarle que sí se pueden hacer las cosas incluso de manera independiente y sin ningún dinero de ellos, esto no ha tenido financiación del gobierno colombiano esto ha tenido una financiación de manera autónoma, solidaria y sobre todo del pueblo vasco y aprovecho aquí la radio para decirle al pueblo vasco y agradecerle por su solidaridad con el caso Freiter y con la asociación, porque esto ha salido de aquí Eh, unido a, bueno, siguiendo con esta línea, eh, habéis podido eh, echarle el documental, eh, ¿no? como me dijiste, en, en Colombia, ¿no? Sí, eh, ah, nosotros hemos venido, presenta, un... presen, hemos venido de manera también autónoma, organizativa, con las asociaciones en defensa de los, de los derechos de las víctimas del paramilitarismo y del Estado colombiano. Hemos podido presentar el documental en las universidades públicas, en espacios del movimiento popular, en espacios autónomos también en Colo en Colombia, en diferentes regiones. Eh, y bueno, esa es una labor que venimos haciendo. Eh, la gente, sí hemos recibido unas muy buenas valoraciones, hay que decirlo, del documental. Sí, porque hemos podido denunciar, eh, digamos, hemos podido plantear un discurso que en Colombia es fuerte también denunciar un modelo el que hemos venido hasta, el que estamos hablando justamente ahora un modelo represivo neoliberal, capitalista fascista también, digamos porque el comportamiento del Estado colombiano es un Estado fascista uh -huh. es decir, en Colombia hay unas grandes marzacres, hay unas grandes torturas es decir, hay cambios políticos efectivamente, los poderes efectivamente no los, eh, estos poderes fácticos que tanto se habla, ¿no? esos poderes fácticos son los que están allí, ¿no? y grandes coroneles, grandes responsables de las fuerzas militares todavía están ahí. En el caso en el caso Freiter después de 22 años, de 22 años cuando nosotros habíamos trabajado con fuentes humanas, es decir, personas con fuentes nuestras propias nuestras que hemos venido hablando que nos decían, mira, este militar que está implicado en el caso del profesor Freiter está en tal lugar, en tal zona. Nosotros toda esa información la documentamos de manera clasificada, ta, ta, ta, ta, se la entregamos a las autoridades colombianas y, y no y hacía nada. Lado, ¿no? Uno de esos militares de inteligencia militar, después de 22 años aparece, se somete a la justicia colombiana y el tipo... Pero por, por... hay que explicar por qué se somete, ¿no? A diferencia de lo ordinario. Sí, entonces se somete a la justicia colombiana y... Eh, a, pudo aprender está, pudo cuando, cuando se somete que, que, que él acepta de, ma, de manera voluntaria, voluntaria se somete a la jurisdicción especial de paz, que no es, a la ordinaria, no a la ordinaria, que es la fiscalía, sino un tribunal de justicia transicional, ¿no? Creo que surge acuerdo. del Acuerdo de La Habana. Perfecto. Entonces él se somete ahí y dice, "No, bueno, yo creo tener responsabilidad en la tortura y en el asesinato de esta persona. si lo tuvimos en tal lugar, le quitamos la documentación Le aplicamos la bolsa, lo torturamos, no sé qué, ta, ta, ta, ta, ta, y lo llevamos. Pero yo digo cuatro cosas, negocio con el Estado, con el gobierno, y pasó a estar libre. Es decir, pasa a estar libre. Pero esta persona, lo curioso es que esta persona pudo estudiar una carrera profesional. Es decir, se graduó como abogado y el estado no ha sancionado su tarjeta profesional no ha hecho absolutamente nada. Pero ha pasado por esto y ya Claro, ya libre, ¿no? claro, claro. Oiga, no comsita, que pasa la inglesa, ¿no? Te confiesas. Efectivamente, está, ¿no? ya, efectivamente. Entonces, y, dicho, eso ¿sí? no, claro, eso no, eso que demuestra que Colombia todavía persiste en la impunidad, que los altos mandos militares todavía tienen un protectorado muy grande y que nos toca fuertemente que hablar del coronel ¿no? dentro de ese claro, entonces hemos podido también detectar que hay un coronel que está implicado en el caso y, y ya que es algo es para tratar todo esto que, que estáis viviendo un poquito, eh, la aceptación eh, tiene que ver con el cambio político algo, ¿no? ya, ya sabemos que eh, Petro eh, es eh, lo que hemos dicho ¿no? es un, ha habido un cambio o está cambiando, intentando, pero está claro que después del Fácticos no ha dejado hablar mucho, pero eh, el hecho de que vais haber echado, no sé. Sí, creo Oye, que... No, no sé cómo lo ves, es sí, una sí, pregunta sí. así, a ver... Sí, sí, sí, yo creo que... Porque, hay, que hay, aquí, una, hay una aceptación, hay una aceptación, claro, permiten que se hable, que se denuncie, que se reconozca, pero también la configuración del gobierno de Petro no permite que se hagan m, cosas más profundas, claro, ¿no? Claro, por la poco, porque hay una socialdemócrata, una, una un bloque socialdemócrata que hace parte del gobierno de Petro, que incluso muchos de ellos están siendo investigados por financiación del paramilitarismo. Y que por ellos fue posible tener a Gustavo Petro, porque también es una... idealizar... El hecho de que Gustavo Petro esté en la presidencia es gracias a... Bueno, no sé si gracias, pero es producto de esas alianzas que hizo con... ...con esos actores... Sí, pues yo ¿no? un ...porque ya eso es... O sea, que ...estamos hablando del caso claro. concreto... ...pero todo tiene relación ¿no? también... ...claro, final, claro... El, el, el, ...o sea, cómo está en esos momentos... La, eh, ...Colombia, pues también tiene, tiene que ver... ...por ¿sabes? ejemplo, mira, hay, un, hay una situación... ...esto hace unos años, por ejemplo... ...con Iván Duque o no sé qué sería... ...impensable, impresable, no... ...ya lo dije hace unos ocho minutos... ...es decir, cuando nosotros le planteamos... ...al gobierno Iván Duque que la seguridad democrática, son gobiernos fascistas, eh, ellos han dicho que no, que no lo iban a hacer. Sí, al menos competió a anexar el documental a la televisión pública colombiana. Eso es algo dentro de... Es algo, es un, como dicen algunos, es una luz en el camino. Sí, una, pequeña... una pequeña lucecilla ahí en el camino. Sobre el, sobre el documental, habéis vuelto a Colombia ¿Va a hacer el documental. Sí, hemos Exilia, exiliados volviendo volviendo a Sí, sí, a sí. a la patria. ¿Cómo ha sido la vuelta? Ha, ha sido, sido la o, Bueno, yo creo que también ha sido muy muy duro volver porque eh, digamos que el país el país eh, sigue estando en los ciclos de violencia política. Eh, sigue existiendo y lo y lo van a ver en el en el documental. Sigue existiendo una pobreza estructural, una exclusión social, eh, donde el poder corporativo, y, y quiero reafirmarme ahí, porque el, el poder corporativo sigue aplicando un modelo extractivista en Colombia donde las clases más bajas, los pobres, los humildes en el país, están siendo golpeados, ¿no? Eh, y, y eso es muy duro ver que un país tan rico, tan productivo, con una población muy grande como Colombia, la gente que tiene una capacidad extraordinaria, de recursiva uno va a Colombia y se da cuenta de cómo el colombiano y la colombiana sobreviven día a día para poder sortear su vida ¿no? y nos damos cuenta que ese país está sumergido en la guerra en la desolación y a propósito, ahora que se habla mucho de, de 100 años de soledad como lo decía no la novela es decir, y lo decimos ahí también en el documental, en uno de esos pueblos donde Gabriel García Márquez escribía el relato ese el bueno. relato mágico de García Márquez pues ahí a esos pueblos vamos y se dan cuenta que sí, por cien, ¿no? todo eso es un medio evo, es decir, sí. eh, no hay luz no hay agua eh, una pobreza, la gente en la calle eh, es, solo monocultivos y, y extracción de monos, claro, solo de monocultivos minerales. de plátano, de palma africana Es decir, y, y, y bueno, no, no hemos avanzado, no hemos, no hemos podido salir de ese túnel eh, oscuro, ese oscurantismo es generacional, y generacional, generacional, generacional, ¿no? Y, y precisamente en relacionado con la pregunta de Gustavo Petro, dentro de lo que cabe, porque es importante hacer el debate, es una crítica es precisamente eso, ¿no? Que se ha querido seguir vendiendo a Colombia como la capital cultural de la música, la felicidad, de la biodiversidad. Y eso es problemático porque, o sea, que que lo venda de esa forma es problemático porque para eso ya gobiernos tradicionales han querido y, y en cierta forma lo han logrado y han intentado venderlo como economías emergentes que podemos hacer parte dentro de las economías de desarrollo y si eso pasa eso es totalmente perjudicial porque mucha gente, muchas asociaciones también dependen del sostenimiento financiero de la cooperación Y si ya tú no estás priorizado dentro de esas listas listas Gracias a ese reconocimiento de economía emergente O que países en desarrollo Es problemático porque por querer vender a Colombia Como algo que no es Va a ser perjudicial para los territorios Los que siguen asumiendo esas consecuencias ¿no? Bueno, eso Y lo otro es, el digamos, la forma de la aplicación de la justicia Que le está dando Petro no Que yo ahí soy muy crítico contundentemente Porque... Por ejemplo, Petro eh, eh, el gobierno Uribe captura a los paramilitares porque sabían que los mismos jefes paramilitares iban a iban a <ríe> No, mejor risa. Ya está el técnico tocando aquí. Dale. No, Ahí ven. ha venido el técnico aquí a a a, a, a, a chequear qué pasa. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que eh, el gobierno de Petro ha diseñado una propuesta que se llama la paz total. Esa paz total es negociar con cualquier actor armado que se acoja a ese modelo de paz total. Sí. Dentro de eso está, hay un, una unas unas mesas que se llaman los diálogos socios, acuerdos. acuerdos socio jurídicos con los grupos paramilitares. Estos acuerdos socio jurídicos Eh, han permitido que jefes paramilitares, que ahí voy, incluso hago la, la el símil con todo respeto frente al tema del GAL, porque estos grupos paramilitares, por ejemplo, eh, han nombrado a Mancuso, ha nombrado a Jorge 40 gente que incluso está implicada en investigaciones de violaciones contra mujeres, eh, y lo que han hecho es que nombran a estos jefes paramilitares como gestores de paz para que estos paramilitares vayan a hacer paz y pedagogía de paz con las organizaciones de víctimas en zonas donde las víctimas estén reclamándole al Estado colombiano que desmonte el paramilitarismo. Es como si aquí nombraran a un tipejo de estos del GAL a que hiciera pedagogía de paz aquí en, en Orereta en o Berlani. en Hernani o en Vergara. Bueno, aquí, en... aquí tenemos al, al presidente... no Eh, Fuente, Felipe González, ¿no? empresa, que eh. está por ahí ¿no? Felipe González ya que andamos por ahí aprovechados para decir eh, todos sabe, toda la gente sabe aquí quién es la X del GAL y mira, anda por ahí, ¿no? encima vive por allí y da, está dando clases a, ¿no? a Centroamérica por ahí, que es democracia y demás, ¿no? Claro, el modelo Porque, de democracia de exportación eh, entonces, el asunto aquí es que eso es inaceptable en un gobierno progresista, en un gobierno donde él mismo, incluso Petro fue exiliado, ha sido perseguido, le han hecho una cantidad de atentados eh, y donde incluso viene de procesos también de guerrilla, ¿no? Entonces es inaceptable eso, eh, eh, respetamos su, sus acuerdos políticos, yo creo que esos son acuerdos del, de la élite política donde él, bueno, pues ha hecho sus acuerdos, pero nosotros, digamos, toda la comunidad de, de, de víctimas del paramilitarismo y del Estado Rechazamos esta estas posiciones porque no puede ser que pasen por nosotros, por, por encima de nuestros reclamos, por encima de nuestras eh, vivencias y no puede ser. En cambio, el caso de Simón Trinidad, un negociador de paz en el, en el marco del diálogo de paz en, en, en el Caguán, lleva casi más de 25 años en una cárcel de los Estados Unidos como preso político que él ha mandado cartas para decir que puede jugar un papel importante en la construcción de paz como un actor principal dentro de esa pero guerrilla no y a no. él no le sueltan entonces eh, zanahorias para uno eso. y garrotes para otro porque por ejemplo vosotros estáis aquí como si os, en este momento habéis sido tal, pero estáis aquí porque evidentemente aunque haya un cambio sabéis que, que corréis peligroso y si vais ahí de nuevo ¿no? claro, claro, eso más, es, claro, sí. que es muy duro decirlo porque estáis aquí enfrente nuestro Y a mí se me hace muy duro, Jorge, porque te he conocido, encima me parece, o sea, a mí me está costando, ¿no?, mantener ahí porque, pues, está, no o sea, todo lo que estamos hablando sabemos encima, ¿no?, que tú hablas del doctor, no sé, el doctor, sabemos que, que es tuaita, ¿no?, que ah, la tuaita, a mí se me hace, o sea, pone carne gallina, te digo, la verdad, me parece está apareciendo un, o sea, muy, muy esclarecedor todo lo que estás diciendo y, y, y una pasada, o sea, un ejemplo a esto, Pero lo, lo que quiero decir es es que o sea, que me parece muy cévito lo que estamos hablando, como nos venden. Por eso te pregunta lo de Petro y tal, porque parece que, que bueno, cambios y tal, pero sin embargo, eh, todavía tenéis que estar por aquí, ¿no? Claro, nosotros a Petro desde la asociación le hemos dicho, hombre, Petro, mire, hemos detectado un lugar de torturas en la región Caribe colombiana, en la ciudad de Barranquilla. Entreguen ese ese lugar de tortura a organizaciones memorialistas, a organizaciones al movimiento popular para trabajar ahí con la comunidad eh, y reconstruir ese espacio de tortura, es decir, tortura es, ¿no? Ahí lo que queremos, es decir, que no que no que no exista una expresión de tortura que es producto también de un modelo fascista en Colombia. Eso también es una discusión teórico-política, pero pero hace parte de esto, es decir, Colombia es un país fascista donde si un chaval de la universidad pública va con cabello largo, tiene aretes y tal, y ¡pam! entonces es guerrillero y vamos a hacerle un proceso judicial y si eso lo cogemos y lo desaparecemos y eso es una recurrente incluso en el gobierno de Petro es decir, hay muchos sí. casos, nosotros estamos en una investigación que se llama Universidades Bajo Sospecha eh, y hemos hecho un trabajo de campo en diferentes universidades públicas del país y nos hemos dado cuenta que es es decir, es se ha mantenido eh, hay unas intensidades menores pero se ha mantenido ese modelo ese modelo ese modelo represivo es decir jóvenes profesores que les hacen una jugarreta administrativa para sacarlos de la universidad pública o los señalan para sacarlos de la universidad pública porque tienen cátedras de libre pensamiento porque dan un, clases en sociología o porque piensan diferente o porque tienen una militancia de izquierda y eso se da entonces hay una parte del gobierno de Petro que tiene toda la intención toda la intención de avanzar o de transitar más que de transitar hacia que Colombia no sea esa Colombia oscura, conservadora retrógrada, sino que a, se abra, digamos y, y ponga en, en diálogo los temas del campesinado el modelo de la policía, es decir también Petro ha intentado sí, sí. cambiar el modelo de la policía pero no ha sido fácil Claro, y una de esas cosas precisamente es que tú no puedes subir bajo las banderas del movimiento popular y luego abandonarlo, ¿no? Y mucha gente y muchos jóvenes que estuvieron en ese estallido social que empezamos a hablar al principio, ¿se agruparon para acompañar esa propuesta del cambio? Porque Petro acudió a esta coyuntura y, y la utilizó a su hubo, favor. Un año hubo de, Tres de, años, desde el, el 2019 de, hasta el 2021. Se fueron el frente, ¿se los... Sí empezó, si no estoy mal, un, el 21 de noviembre de 2019 y terminó en, en el 2021. La gente que lleva todo eso era la gente, sobre todo gente joven, Exacto, ¿no? o sea, y muchos de esos se llaman la primera línea, pero hay muchos lista, jóvenes sí. que están ahora procesados por montajes judiciales y también sí que prometieron una amnistía dentro de esos procesos y que hasta el son de hoy siguen encarcelados. Sí, con, o con, con ese judiciales. caso, estuvimos bueno, hace dos años, eh, estuvieron dos de estos, bueno, en Castaño hicimos una charla y vinieron dos compañeros ahí y nos contaron todo, todo ese tema, ¿no? cómo estaba, que en, el, en aquel entonces estaban un poco, a ver, a la expectativa de ver qué pasa, el cambio, a ver qué pasa, pero había y bueno, y Claro, y no, bueno, y ahí es importante declarar que no es solo de Gustavo Petro, ¿no? que nos parece importante hacerle crítica porque sí, mucha sí, sí. gente también hace parte de no, está bien, hace lo que puede, pero es importante la crítica constructiva sí, también o sea, no, es no. parte del debate, no pero sí es cierto que Gustavo Petro ha intentado hacer unas reformas estructurales en todos los ámbitos trabajo, salud educación, pensión y eh, eh, pues a la, mi consideración la más importante una reforma agraria uh -huh. que sigue caída y que sigue boicoteada porque uno de los problemas principales dentro de Colombia, como se muestra en el documental, es la tierra, la concentración de la tierra, Colombia es el segundo país con más concentración de tierra, el un, el 1% de las personas que tienen el 80% de las fincas son los dueños de la tierra productiva, eso quiere decir que la producción agrícola y agraria del país está en manos de solo 1%, un, del un 80% de esa tierra, y eso es problemático y se ha intentado hacer desde los años... 60, si no estoy mal y, y que no ha sido posible pero y nos por culpa de Petro, porque ha sido boicoteado o ha sido acabada por dentro del marco los gringos le dicen lawfare dentro de ese poder constitucional bo, boicotear eso, caerlo y dentro de esas propuestas la única que ha salido es la de pensiones y muy a lo, a lo gringo porque al final tuvieron que reformarlo que y ahí no, al, final, al final volvemos al dinero ¿no? Uh, nos concentramos igual la atención mediática se llevan los ejecutores igual, los pis se, se la llevan los ejecutores igual los militares los paramilitares pero detrás de los paramilitares hay poderes económicos claro siempre es, es el capitán ¿no? es. y luego ha eh, nombrado nombró antes empresas empresas vascas Sí, dentro de Me gustaría saber un poco para ya sí. que estamos aquí ¿no? para que sí, sí que es verdad que hay mucha responsabilidad dentro del estado español pero el ejemplo más notorio en eh, relación a lo que le estaba comentando anteriormente por intento de hacer la reforma a la salud en, en el caso colombiano es un es complicado el sistema de la salud no es público es privado entonces tú tienes que aportar un sistema para aportar a pensión sí sí todo no no No, o sea, sí hay lo que se llama dentro del Sisbén, pero el Sisbén no es no es la salud pública, sino es como un censo, ¿no? Y si haces parte de la población más vulnerable, te asignan a esas a esa pública, pero pertenecer a eso es de deplorable, es antihumano. La mayoría del grueso de las por, de la población colombiana cotizan salud, pensión y ¿cómo se llama el otro? Bueno, El, el ocio en centros vacacionales, pero bueno, eso es para las personas que trabajan y las hacen como el pack completo. El caso es que la mayoría de, de, de esos fondos de, de salud los manejan empresas privadas, entre esas una que se llama Sanitas. Bueno, eh, Gustavo Petro intentó plantear esa reforma a la salud desde el año, hace dos años, si no estoy mal. Desde recién llegó, cuando el Gustavo Petro llegó, mandó una serie de reformas al Congreso que muchos estudiosos dicen que fue un error, ¿no? Al mandarlas todas a la vez, porque muchas fueron boicoteadas por lo mismo. El caso específicamente en esa reforma a la salud fue boicoteada por intereses económicos de la empresa Sanitas, que tiene mucha relación con un un a la vez que vive en Alabao que es accionista de esa empresa manejadora de salud que dijo aquí esto no se hace y no se hace y eso fue evidencia de que no fue posible gracias a esa incidencia económica que hicieron esos grupos de presión, específicamente ahora que recuerdo eso en la mente, de ese de ese a la vez Sé que hubo relación también en Hidroituango, una eh, electrificadora de, de aguas cerca por Medellín, por Antioquia, que hubo intereses también directamente eso, en el que hubo desplazamiento de muchas familias para hacer esa hidroeléctrica es o sea, y, Bueno, está claro, bueno, por lo que ya llevamos un buen rato hablando, está claro que que eh, la, la cosa era hacer el documental, pero el documental valió para todo lo que estoy diciendo, sí. para destapar bueno, para dejarlo más claro lo que hay yo creo que, bueno, vamos aquí podemos estar aquí hablando Uf. largo está eh, muy eh, súper interesante ¿no? yo creo que daría para varios programas de, sí. de, porque es esto es era un poquito, ¿no? Ya aprovechando. Uh -huh. o sea, no es eh, podemos seguir hablando y tal, pero bueno, mañana sí, sí. recordar que mañana estamos en Castaño también. Hoy habéis estado también, ¿no? Sí, recordar sí. en, que, en el, el Festival de habéis Derechos Humanos tratado. de Rentería, hay agradecer a la solidaridad del pueblo. Es? ¿Que de Rentería que estuvo, nos acompañaron cerca de unas 30 personas, si no estoy mal, viendo el documental y fue un espacio muy no, mañana esperemos que habrá más gente en Castaño. Hacemos bueno, <ríe> <lo que> <ríe> flores. Pero bueno, si os parece, bueno, tengo preparado el tráiler Sí. Lo podemos sí, audio, poner sí, sí, sí, sí, sí, Podemos echar un poquito Y luego yo igual plantearía eh, Ya que os he comentado antes Y para toda la gente para que oiga un poquito Que solo nos de, de Colombia, parte que hay xa, que no sé qué, que sí, gustan, sí, sí, sí. Que hay mucha música y hace dos años vinieron unos compañeros de, sí, sí. como has dicho, de, de, de, de la primera línea. De la primera de la primera línea. línea sí, de Santander, y, creo y que se llama. Trajeron, ¿no? que luego os enseñaremos, y nos hemos acordado, nos hacer un CD que era todo grupos, pues, punkis, ah, vale, música vale. roga así, eh, colombianes. Yo soy madre de salsa, pero me, me lo ha sido todo. Quiero hacer un poquito para, para hay un que, todo. que hay de todo un poco, ¿no? Entonces... Luego pondremos la canción también Bien. para que... Hay un poco de todo, pero todos decían lo mismo. <risa> Son muy, muy, muy cañeros, ¿eh? Vale, eh, si queréis, ya para ir cerrando con esta sí, sección. Vale. Vamos a poner el tráiler, que bueno, no hace falta ver. Es más lo que se dice en ella, ¿no? Entonces, y a invitar a mañana, pues, el que quiera a las 5 de la tarde, ¿no? En el uso del Carta de Gastaño, sí. pues, acudir primero para ver el documental en sí y luego... También poder charlar, pues charlar con vosotros eso, eso. Sí, eso es. A mí me gustaría todavía hacer una pregunta Pero vamos a escuchar un, un temita ¿eh? y, vale. y luego Señor... hacemos Y así igual Abrimos el micrófono 943-527-407 Si queréis llamar al teléfono eso fijo es. De la Sinchilic y hay alguien que está a la escuchar es. Y a mí una pregunta Ya me gustaría vale. Perfectamente vale. Ya, ya. Primero, ahí va el trailer ¿Por tenía que morir mi padre? ¿Quiénes dieron la orden y qué hipótesis puedes manejar tú sobre él? Hay que retroceder, digamos, al, a los creadores del paramilitarismo y por qué crearon el paramilitarismo. Era la canción que le gusta abajo. El fenómeno del paramilitarismo ha sido uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país ¿Y usted sabía que aquí torturaban y mataban gente? Yo me no he visto así Ah Bueno, que sepa que aquí torturaron y mataron a mi padre Despejaron a los indígenas de la tierra Despojaron después a los a los campesinos de la tierra y se quedaron los terratenientes con la tierra A muchos lo mataron ahí delante del, del personal que tenían que eran todos los vecinos de la plaza En el día, militar Sí Y en la noche, paramilitar claro. Detuvieron el conocimiento El conocimiento se volvió ...un peligro para esa clase dominante. Bueno, pues... Uh, ...antes de seguir... ...pondremos unas canciones del... CD que hemos comentado que, bueno, se llama Listen in Loud, Music to Destroy Farcinos Una de las canciones que hemos eh, que, que podemos encontrar <risa> Bueno, aquí va la canción ¡Despierta! verdad En resistencia a pueblos A luchar soberanía alimentaria Tierra para los pobres Expropiación a los ricos Confortes con este orden Burocracia desorden Grita contigo, tierra para los pobres Es la lucha de los pueblos Pueblos originarios de toda América Es la lucha de los nuestros Por los que se fueron tapacé y y un poco uno que se ha metido desde la altapa de lado de Gastaño y la verdad es que he estado escuchando muy muy a gusto la conversación que habéis tenido aquí con los con los compañeros y tenía ganas un poco también por lo que nos había contado Aitor un poco la preparación de este de la proyección de mañana del dos forum que vamos a hacer en Gastaño por el caso con el caso Fraider Y, y yo pues bueno, escuchando pues en algún momento habéis hablado del, del narcotráfico, de los paramilitares y, y aspectos que, que también en, en, este, en este diríamos en esta globalización que, que nos quieren meter algunos y, y aquí de alguna manera en la parte trasera de, de Europa también estamos viviendo con cierta intensidad los conflictos que se viven en el Oriente Medio Y en y en, y en ucrania y en Ucrania con rusa con Rusia la otan Estados Unidos y todo lo que estamos viendo allí y en estos eh, eh, en estos escenarios pues efectivamente hemos tenido eh, noticias de por ejemplo casi al principio bueno ya hace eh, tres años con el compañero ya fallecido en, en la guerra en el donás eh, colombiano también Alexis y sí, que qué bueno que, que desde aquí también ya desde castaño le, le realizamos un, un pequeño homenaje y, y después pues hemos nos han ido llegando noticias pues nos llegan noticias sobre todo desde desde el, desde el otro ámbito de, del, de de rusia pues también un poco el, pues la, la intervención de, de muchos mercenarios colombianos y la, la intervención en unas conexiones que, que que vemos con cierto paralelismo en la formación de estos ejércitos pues como se han realizado en Siria, en, en, en, el, en el Oriente Medio ¿no? de estos paramilitares paramilitares de la CIA. ¿no? Y, y recientemente, pues eh, casi esta semana o a finales de la anterior, un pelotón de, de mercenarios colombianos eh, cayeron. Y había unas conexiones ahí porque en, entre Ucrania, Ucrania, narcotráfico, o sea, una cosa verdaderamente espantosa de hasta dónde está llegando un poco todo este estos campos de entrenamiento que tiene el imperio ¿no? por todo el mundo y que simplemente un poco cómo, cómo veis vosotros, pues también Colombia en este momento. El, sí, bueno, eh, Colombia, ya lo decíamos, aquí, ¿no? Aquí solo preguntas fáciles. Está para una tesis doctoral esa sí, pregunta. Sí, es la pregunta, por favor? Eso da para, para para para sí. ampliar, ¿no? Pero bueno, sí. tam también es oportuno en el sentido de que en eh, un... la posición, la posición geoestratégica que quiere Colombia a nivel geopolítico es es importante y Colombia sigue sí. siendo el patio tercero de, de los Estados Unidos. Colombia es uno de los países, es el país de América Latina que ha firmado un acuerdo de participación con la OTAN. Es decir, eh, es un país suramericano que puede proveer eh, de tropas y de mecanismos de información a la OTAN en caso de que lo requiera. ¿no? Eh, Colombia a partir del mismo conflicto lo que ha generado y ha formado una cantidad de mercenarios esos mercenarios en este momento con la guerra, con la situación que hay eh, de Ucrania y, y Rusia eh, Yemen, Yemen Siria Congo, ha todo. Congo Haití eh, que ahí hay un elemento también para analizar no solamente en esa zona de, del Donbass y todo eso sino Haití es decir, una de las operaciones más tenebrosas que ha generado este grupo de mercenarios que está interconectado desde El Salvador, Estados Unidos, Colombia y todo ese poder militarista de la Unión Europea que generaron que asesinaran al presidente de, de Haití. Haití. Es decir, y hasta el, y quiénes estuvieron ahí sí, sí, sí. son fueron militares paramilitares al servicio de X agencia de seguridad o de X empresa privada que opera por toda sí, América Latina de Hollywood, ¿eh? claro, que es la misma que ha intentado también entrar en Venezuela y tumbar y derrotar y hacer operaciones contra espionaje contra el gobierno de Maduro, ¿no? Entonces Colombia se ha convertido en uno de los países para exportar, hay empresas ahí ya hay con, eh, eh, digamos eh empresas privadas que eh, gente del mundo puede contratar a mercenarios, viajan por vía México, por vía Rumanía, por vía Armenia, Armenia. claro, viajan para eh, hacer este tipo de operaciones ¿no? y esto es recurrente, lo han denunciado los rusos, lo han denunciado hace una semana los rusos en capturaron Ucrania. en Moscú a un grupo de colombianos de un cartel narcopal de Colombia, es decir Ya la cuestión va va escalando mucho más, porque ya quieren entrar en territorio ruso. Uh -huh. Es decir, y eso salió por RT, por Russia Today, y por otra serie de, de, de medios de comunicación que están informando sobre esa situación. Y lo otro es que eh, Colombia ha enviado también mercenarios a Yemen. Es decir, vemos colombianos muertos en Yemen, eh, y eso Petro tampoco ha podido controlar controlar ese poder fáctico dentro de las fuerzas militares, porque las fuerzas militares colombianas se han sustentado bajo una doctrina conservadora, protofascista, donde se ha alimentado de la OTAN. Es decir, Colombia es un eje importante de la OTAN. Es decir, primero pierde, primero deja, no es que lo pierda, primero deja Estados Unidos a Puerto Rico que a Colombia. Eso está claro en términos geopolíticos. Colombia va a ser Cuando se posicionó Petro, hubo casi como cuatro visitas fastras de manera inmediata del Comando Sur de los Estados Unidos a Colombia. Es Cuando decir, Taiwán, eso mejor dicho, y fue entonces, inmediato. Entonces, ese modelo sí. que tenemos en Colombia, que a mí como colombiano me, me, me da mucho temor, me, me, me, me hastía, me, yo lo aborrezco, es decir, un país como Colombia enviando mercenarios, gente con un discurso belicista gente que que hace parte de esos de esos discursos belicistas que cada vez se imponen más en la unión europea eh, hacia otros países y es lo que ha sustentado digamos que mercenarios estén en el territorio ruso y que mercenarios estén intentando en nutrir esas guerras provocadas por por el por el imperialismo y también, también se hace y la verdad es que Eh, los países los estados pero los pueblos pues bueno estamos en estas posiciones que me alegro que, que las observáis la, las observéis las mantengáis actuales porque efectivamente son pues eh, son problemáticas que, nace, que que nacemos un poco de lo, de lo de lo local casi personal casi familiar pero que, que efectivamente descubrimos unos escenarios Pues, claro, y además que también aquí hay una aquí hay un fondo, un resultado del imperialismo en el sentido colonial. Sí, es decir, yo también, sí. es más fácil reclutar y conformar eh, empresas off-core de esas eh, militares en América Latina y en Colombia, un país donde ha formado 60 años de conflicto a militares, militares expertos, Sí, en el combate es que diario, ah, sí, diario, sí, sí. de la confrontación diaria una, una, una, que tienen una, una, una, ya, ya una. termino, que tienen sí. ansias de sí, porque también ese es otra cosa, eso también hay que reconocerlo también a Petro, Petro le ha venido dando golpes duros, duros al narcotráfico. Entonces, Entonces, muchos de bien. esos militares que han tenido, le ha cambiado un poco la estructura. Están buscando otras eh, Están buscando otra serie de financiación ¿no? ¿no? piensan que allá que el OTAN lo va a respaldar, qué tal? Ah. Y cuando le han visto al rugir al al oso pues se han echado para atrás y muchos incluso están pidiéndole a la cancillería colombiana que los traiga a territorio eh. colombiano, ¿no? Porque sí. no se imaginaron la responsabilidad que es estar en una en una confrontación como esa. Una pregunta, Miyasger, es que, Jorge, Ay. Alejandro, Sebastián, Miyasger. Es que, ¿no? sí. sí. vale. sí. Una una pregunta concreta. Eh Eh, habéis hablado de la formación 60 años eh, tenemos datos de cuántos militares han pasado por la ter terrible escuela de las américas <risa> <risa> haremos un, hostia, el, yo yo voy a terminar solo aquí en sí. te, no exactamente el dato pero colombia tiene la guerra no lo escuché a una persona que invitamos pero no recuerdo a quien impregnado en la médula es una cosa que es cultural que Una cosa que cuando Petro me eh, acabó las relaciones comerciales con Israel mucha gente estaba pidiendo que qué vamos a hacer ahora sin los helicópteros no sé qué, no sé qué, y, y uno se pregunta esos helicópteros los tendrá Estados Unidos y Rusia y por qué nosotros necesitamos eso y por qué es tan importante eso, ¿no? Y es parte también de ese pensamiento colonial que uno dice el ejército colombiano no, por ser afro, por ser esto el ejército colombiano es de las mayores organizaciones armadas potentes del continente uh -huh. y es algo que incluso como colombiano dice ¿será que sí? por la mismo pensamiento incluso colonial que uno dice no, no creo pero la capacidad armamentística que tiene Colombia es insana, es insana y la cantidad de violencia que se vive es abismal y por eso es que es tan apetecido y no solamente apetecido en términos políticos sino por así mismo de la precariedad yo recuerdo un primo que cuando era Eh, soldado en, hace unos 10 años le habían planteado una propuesta para hacer vigilancia en una, en una estación petrolera en Arabia Saudí, entonces tú te tenías que postular como militar para hacer vigilancia de esa de ese pozo de petróleo y te pagaban, no sé, 3 mil euros el mes, entonces claro, es algo como, wow, si aquí muy me bueno, gano bueno. si aquí me gano 300 euros enfrentándome en el Cauca con grupos armados Mejor me voy allá y me gano 3.000. Entonces hace parte también de ese de esa globalización de extraer personas más vulnerables, ¿no? O sea, también es parte de eso. Bueno, bueno, o sea, nos ha dado, bueno, la noche, o sea, podemos estar, como os dicho, súper a gusto. Seguiremos hablando y, de hecho, bueno, eh, tenemos el contacto ya con vosotros, ¿no? Que somos aquí hermanos, ¿no? Dices sí, claro, mismo, Y claro. yo creo que, bueno, este ha sido el primer contacto, ya que habéis venido a va a aprovechar, ¿no? Pero bueno, yo creo que, ¿no? Ya lo pensaremos. Este es nuestro segundo programa y a lo largo de esto estaría bien hacer sí, más sí. más sí, bueno, ya a echar, sí. A echar unos potes y hablar un poquito también aquí de, de muchos que habéis abierto muchos melos, o sea, nos sí. abre el melón, ¿no? Uh -huh. eh, hostia, eh. sí, pero nosotros bueno, dentro pero... de nuestro de, dentro de nuestro trabajo solemos invitar a mucha a muchos compañeros y compañeras de procesos sociales, políticos, sí. populares en Colombia y bueno, valdría la oportunidad de también traerlos por acá, por sí, la sí. radio ¿no? entonces Está abierto lo vamos y... coordinando vamos sí, viendo, sí. muy agradecidos por por el espacio, también para nosotros lo, lo reconocemos y es de un valor importante poder tener estos espacios de concreción de la solidaridad política y también ustedes cuenten con nosotros no solamente nosotros sino es de vuelta, es decir y, y cuenten con nosotros para poder articular también le podemos presentar radios comunitarias de Colombia es. eh, que puede ser interesante también para compartir y e intercambiar por pues, Gracias pues gracias, gracias y bueno Bueno, eh, bueno ahora va, bueno, lo tengo atando ya esto, bueno, en el último ¿no? Eh, última parte de esta emisión la segunda emisión de Aldapa C. Vamos a tratarlo con <ríe> algo que nos comprometimos la el... semana pasada, ¿no? Hablamos de Venezuela ah, claro, claro. tenemos una sección que hemos dicho bueno, la, la vuestra ha sido el carrisqueta que no son entrevistas sí. y ha coincidido el pues, tema colombiano y justo eh, luego tenemos otra sección que es internacionalismo, queremos tratar en nuestro programa de radio siempre un, una talvat, es una, una, una parte del programa y puede ser pues ah, al Y bueno, el año, eh, la, la semana pasada que era hace dos semanas, casualidad, pues eh, yo estaba en, en Venezuela participando en la, ¿no? la creación de la sí. Internacional Antifascista, sí. tuvimos el privilegio de, bueno, que nos invitaron a unos cuantos de Euskal Herria fuimos y bueno, hice, hice una, una crónica, un poquito, de lo que estaba pasando y bueno, eh, hoy voy a... Ah, uh, esto, son del mismo país de, de paredes, Vecino, ¿no? vecino. la patria grande, decía Bolívar. Verás, hacen a talar y que para nosotros la solidaridad y el internacionalismo es un principio y un principio sagrado.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 Bueno, ba, esan bezala, e, leengo programan, le, leengo zailoan, e, benneztu latik zuztenean egin, egin nuen kronika bat, pixka eta ean bizitzen ari zenarekin, eta bueno, ja hemen gaude bueltan, eta bueno, e, gaur, diusten, e, gehiago asko hitzain dugu Kolombia taz, eta oso interesgarri izan da, ordan ikusten dut, buka, bukatzeko, Hingodetena e, da, e, gaia, e, internazional antifasista e, sortu da venezuelan e, Sortu da egoera batean oso oso konkretua Eta oso, ni usteet emendikana aurrera, e, tema oso garrantzitsu bat izango da Eta, bueno, gu part hartu dugu Eta orain gure lan da pixkatu, aterrizatzen ari geha Eta ber nola txertatu hori, ba, euskal herriko, euskal herrian, ez? Orduan, bueno, horretaz eh fiskat aurrago itzen godu, baina ni garrantzitsua dela eh, azken egunean eh internazioon, o sea, internacional antifascistakoa azken saioan egin zen eh deklarazio botateatzen idatzi bat, ez? Idatzi bat zela da de, Antifascista de Caracas por un mundo nuevo. Eso fue eh, el último, vamos como decir, cómo, cómo terminó el, el, las jornadas, ¿no? de los dos días de jornadas que hicimos allí. Entonces, bueno, eh, vamos a, a leer. Esto es oficial, es lo que se le aquí. Lo hemos traído. Eh, lo estamos pasando a la euskera, no en Euskal Herria, para, para distribuirlo. Entonces, las siguientes semanas, las, eh, la labor de los que hemos estado allí, pues va a ser distribuirla a diferentes organizaciones, prensa y demás. También eh, quiero aprovechar la radio, la radio libre, la Zinzilic, Pues un poquito pues eh, ya personalmente ¿no? y como estaba allí hemos visto que hay un silencio informativo total ¿no? o sea de venezuela solo se habla como se hablado de, de colombia pero pues venezuela se habla de otra forma solo se habla cuando quieren y cuando esto negativamente. Eh, y negativamente entonces yo creo que hay que hay que darle un, un esto un, un, no sé cómo decir, un valor un valor no añadido que en la situación en la que está venezuela que haya sido capaz de juntar A, a más de 95 países mm. De todo el mundo En un esto Y, eh, y, y que se y hacer fuerza para crear allí La internacional antifascista Ahora no lo vemos, pero yo creo que eso En el futuro va a ser un, un tema Igual que fue la internacional socialista no mm. En aquel tiempo, pues ahora va a ser una nueva Y sí, sí, eh, se Podéis hablar también eh? o sea, sí, no, sí, entonces, no. Bueno, yo, encima vosotros sabéis más de esa movida yo, yo lo que creo que te, Como va a dar para pa más tiempo esto Porque está empezando a andar Yo solo egoístamente sí. una cosa el, en nuestra izquierda últimamente de, de Venezuela no se habla, pero Venezuela eh, os ha invitado a vosotros como representantes de Euskadi Irri. Eso es, sí. Encima, no, bueno, lo no, no de España, no, Euskadi Irri. Es, es. eh, hay que decir, bueno, Jorge, ¿no? La anterior vez nos fuimos como veedores el, eh, a las elecciones ¿no? que presidenciales que hubo, sí, sí. y fuimos ahí y ahí también, ¿eh? tú estabas ahí conmigo ahí y ya viste sí. o sea cómo nos ponían eso para mí, eh, como Euskaldún ¿no? también, ¿no? Como Euskaldía Ría pues, es, es un orgullo ¿no? también de, claro. que, que nos, que, eh, que, nos reconoce, eh. ¿no? que, que nos cuesta mucho fuera eso entonces bueno, eh, eso fue y en esta vez también, eh, hemos ido así y bueno, entonces eh, para ir un poquito esto, yo lo que he traído aquí ha sido la declaración, la voy a leer Está en castellano, ya os he dicho que lo estamos pasando a los que era, entonces lo vamos a ver en castellano Y así ya, bueno, al menos utilizar la radio, ya que ninguna radio nos saca Bueno, sí decir que Naizy Ratia así nos llamó, hay que decirlo, nos llamó en directo allí Y hicimos esto, pero ninguna, ningún periódico ni ningún medio nos ha llamado no a esto, ¿no? si sí, sería para otra cosa solamente que nos hubieran llamado, ¿no? Pero bueno, entonces voy a, voy a, voy a pasar a leerla, ¿vale? A ver, así, a ver Declaración antifascista de Caracas por un mundo nuevo. Hoy, 1.100 delegados y delegadas de 76 países... ...celebramos en Caracas el encuentro mundial... ...del equipo promotor de la Internacional Antifascista... ...con el propósito de sentar las bases sólidas... ...que permitan crear una poderosa estructura orgánica mundial... ...que derrote y de, y de extinción definitiva al fascismo... ...neofascismo, sionismo y expresiones similares. La Internacional Antifascista está inspirada en los principios del internacionalismo revolucionario, a fin de articular la lucha de todos los pueblos del sur mundial para preservar la vida, salvar la especie humana y al planeta del fascismo, del fascismo, el neofascismo, sionismo y expresiones similares. Consideramos que el rebrote de estas aberraciones históricas constituyen la mayor amenaza que hoy enfrenta el mundo. Precisamos concertar acciones solidarias y de carácter vinculante que penalicen las prácticas de instigación al odio el fanatismo extremista la xenofobia la, misogi la misoginia la aporofobia el revanchismo la violencia, muerte y toda forma de aniquilación de las diferentes perseguidas por el fascismo diferencias perseguidas por el fascismo expresamos nuestra más firme voluntad y entusiasmo de crear nuevas formas de mancomunidad propiciando acciones de resistencia que nos permitan configurar, configurar un gran bloque histórico para convertir el destino en conciencia por ello nos reunimos aquí hoy para bautizar a Caracas como el epicentro y radiador de la lucha mundial contra el fascismo a dicho efecto los pueblos libres y defensores de un mundo nuevo constituimos un equipo promotor de la internacional antifascista por eso hoy 28 de noviembre de 2024 desde Caracas Venezuela tierra de Simón Bolívar y Hugo Chávez dirigida valientemente por el presidente Nicolás Maduro, tras una intensa y provechosa senda caminada juntos, clausuramos el presente encuentro resolviendo presentar al mundo la declaración antifascista de Caracas. Una declaración que aspira a superar la fase de diagnóstico sobre el fascismo, en el neofascismo y expresiones similares para pasar a combatir activa y colectivamente este peligroso expansionismo. En tal sentido, la plenaria conformada por 1.200 delegados de 76 países Proclamamos lo siguiente Ahora empezamos los puntos Punto 1 Nuestro compromiso nuestro compromiso con la democracia popular Participativa y protagónica de los pueblos Como eje fundamental de la promoción de la paz mundial La resolución pacífica de los conflictos Y la defensa de la soberanía de los pueblos Punto 2 Exigimos el cese inmediato de todas las formas de violencia y crímenes de agresión contra los pueblos víctimas del sionismo, incluyendo la ocupación hírita de sus territorios, las prácticas neocolonialistas y la violación de derecho a su autodeterminación. y estamos a todos los pueblos del mundo a actuar para poner fin a este genocidio y apoyar las aspiraciones legítimas de soberanía, libertad y justicia de los pueblos, Por todo ello, abogamos por el reconocimiento internacional pleno e inmediato del Estado de Palestina y la soberanía, la soberanía del Líbano. Punto 3. Apoyar una solución pacífica al, del conflicto bélico instigado por la maquinaria expansiónista y terrorista de la OTAN contra, contra la Federación de Rusia. Instamos a todas las fuerzas humanistas y progresistas del mundo a unar todos los esfuerzos para preservar la seguridad estratégica De todas las naciones y evitar una complaación doble 4 el rescate de las experiencias históricas de lucha de todos los polos del mundo en contra del fascismo y la demo y las democracias liberales burguesas especialmente reivindicamos la epopeya de todos los polos de, de la ex unión soviética en la victoria sobre el, el nazifascismo que defendió la libertad y la cultura de la humanidad frente a la barbarie nazi 5 Condenamos todas las formas de guerra e intervenciones impuestas por potencias imperialistas que buscan desestabilizar y subyugar a los pueblos del mundo. 6. Nuestro rechazo al imperialismo como promotor estructural del fascismo mediante la, la siembra constante del miedo y el terror en las esferas económica, política y militar, tecnológica, cultural y social. El imperialismo pretende con ello asegurar su hegemonía, la explotación de los pueblos y el saqueo de los recursos naturales y estratégicos del planeta. 7. La defensa de la educación y la construcción de un nuevo mundo más sensible y humano, pluripolar y multicéntrico se siembra y se cosecha con la educación como praxis de transformación social, conectando así a la universidad con nuestros pueblos. 5. No, se le marca tu sorteo, de barco, eh. de ir para atrás. 8. Establecer un un ta, un tanque de pensamiento que profundice la investigación el estudio y la formación para decodificar las múltiples mutaciones del fascismo y lograr neutralizar sus diversas estrategias y tácticas. El punto 9. Reunir un movimiento de tecnólogos informáticos y de sistemas que nos permita desafiar los algoritmos y las redes comunicacionales controladas por los poderes económicos. el Punto 10, que este mola bastante. La intencionalidad antifascista está convencida de que debemos hacer uso de estrategias comunicacionales híbridas que incluyan las tecnologías emergentes, pero también las tradicionales, incluyendo las pancartas, murales y volantes. Debemos mirarnos cara a cara para dis discutir y generar procesos revolucionarios, fomentando la humanidad en todas nuestras comunidades. Punto 11. Asumimos el novedoso y mutante ecosistema de las, re de las redes ideológico-digitales, mal llamadas redes sociales, como un desafío epistémico y a la vez práctico. Aunque sus contenidos son mercancías ideológicas al servicio de la reproducción metabólica social del sistema capitalista, es claro que también pueden facilitar la creación de redes para debatir, investigar y actualizar nuestras políticas de defensa cognitiva. Por tal, precisamos promover un iso crítico, activo, eficaz y responsable de las tecnologías emergentes, promoviendo iniciativas para contrarrestar la desinformación y la incomunicación productora de las atrocidades de la guerra cognitiva y de las campañas de odio en contra de nuestros pueblos. En tal sentido, nos declaramos en lucha permanente contra los centros hegemónicos promotores del fascismo desde las plataformas tecnológicas y las corporaciones transnacionales de la comunicación y redes digitales. 12. Debemos re retomar con mucha fuerza la defensa por los derechos humanos. Es expresamos nuestra condena ante todas las formas de violación de los derechos humanos perpetrados por el imperialismo a través del fascismo, neofascismo, neoclorianismo y otras formas de opresión dirigidas a subyugar naciones soberanas y socavar el buen vivir de nuestros pueblos. Punto 13. Implementar políticas y acciones de solidaridad con Palestina, Sahara, Cuba... Nicaragua y Venezuela, y contracciones unilaterales. 14. Nuestra unidad debe ser nacional, regional y mundial. La lucha nos debe encontrar organizados, codo a codo, en una diversidad amplia que incluyan las luchas obreras en países que enfrentan el fascismo y las políticas genocidas neoliberales. Punto 15. La internacional antifascista, así como la reciente propuesta del Festival Fasco, de Juventud a celebrarse los días 8, 9 y 10 de enero de 2025, no solo se adhiera a la misma, sino que convoca al Gran Festival de Festivales de los Movimientos por la Humanidad de la Internacional Antifascista con la asistencia y participación de todos, de todos los capítulos sectoriales y regionales, cuyas conclusiones sean presentadas en la Gran Plenaria de la Internacional Antifascista. ...como máxima instancia de decisión política de la Internacional. 16. Constituir el Observatorio Mundial contra el Fascismo, Neofascismo, Neocolonialismo y otras formas de opresión. Instancia internacional dedicada a, a monitorear, investigar y denunciar las agresiones imperialistas y fascistas. Apoyar a los países víctimas de estas formas de violencia y fortalecer la cooperación entre los diferentes parlamentos... ...a fin de defender la soberanía de los pueblos. Punto 17. Crear el secretariado ejecutivo del movimiento de la Internacional Antifascista... ...con sede en Caracas... ...como órgano encargado de coordinar los aspectos organizativos... ...comunicacionales e ideológicos de la, de la organización... ...asegurando el seguimiento y la articulación efectiva de la acción política. 18. Convocar una reunión de intelectuales y académicos en el mes de enero... ...para formalizar la creación de un, de un tanque de pensamiento... ...denominado como Foro de la de Caracas... ...destinado a la reflexión estratégica... ...y la generación de propuestas para la lucha antifascista. Punto 19. Crear una red de juristas vinculada a la Internacional Antifascista... ...destinada a proporcionar respaldo jurídico... ...a las acciones impulsadas por la organización. Y 20, y último punto... ...nos comprometemos a fundar equipos de trabajo... ...de la Internacional Antifascista en los 76 países participantes en este encuentro mundial como plataforma orgánica para la, para garantizar la victoria en la batalla definitiva contra el fascismo, neofascismo, sionismo y expresiones similares. La base de nuestro de nuestro trabajo unificado debe ser la declaración antifascista de Caracas por nuevo mundo, humanidad o fascismo. Bueno, eh guiada au au eh oh, lulucais anda, son 20 puntos, son es largo, no. pero bueno, yo creo que Eh, está bastante bien recogido ¿no? luego ya ya habrá tiempo para mirar pero bueno, recoge un poquito eh, en ambos países allí, y yo creo que está bastante toca bastantes puntos luego ya, ya, iremos. ya veremos aquí por ejemplo en Euskal Herria, como se puede hacer, pero es, es claro. lo que sí tenemos claro que Euskal Herria, esto no, no quiere ser eso, si sí queremos que dejar un poco claro no es inventar un chiringuito nuevo como se montan aquí y desaparecen, sino saber que, que ha nacido algo a nivel mundial en la cual eh, podemos tomar parte ahí y tenemos como una referencia ¿no? o sea, esto no viene a tapar ninguna organización, sino hay en los que existen ya organizaciones ya esto, que pueden seguir y al menos tenemos una base común para agarrarnos a algo ¿no? a, y antes no existía ¿no? entonces que eh, lo que se ve que, que creo que el fascismo si sí se juntan entre ellos y yo creo que ya era hora ¿no? de, de dar este bueno, paso ¿no? a, a mí egoístamente lo que me llama la atención es que hace referencia en varios puntos a las redes sociales y a la tecnologías emergente no, eh, no, que no es por pero hay alternativas hay alternativas en Castaño tenemos una red propia hay alternativas libres que no dependen de un algoritmo de un señor bueno, que en es en Venezuela también tiene eso por ejemplo de un, de, de, de un señor que es asesor y que va a ser no sé qué de Trump eh, <risa> lo que pasa que esas cosas como todo exige trabajo y exige tiempo eh, ya depende de nosotros es aportarlo o no Pues bueno, esto era un poquito lo que hoy eh, luego de esto hablaremos más está igual sí decir que bueno, justo desde el programa hoy ha sido o sea, muy ha sido muy intenso, ¿no? Porque son muchas, hemos hablado de un tema de un tema muy muy muy, muy duro también, ¿no? Muy, muy heavy que está latente todavía en Colombia y esto, pero bueno, yo creo que también eh, tenemos que crear estos espacios que no, que bastantes rayos hay que poner, música y demás para, para que la gente esté por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos que hacer un poco ...no, difundir estas, estas ideas también claro, está, bien, está bien. claro... ...aunque sea un poco tarde y demás, está bien... Eh, ...y acabamos, vamos acabando... Sí. Sí. ...tiempo... Eh, sí, sí. ...si queréis despediros... Sí. ...no, pues... Eh, ...querí casco por... ...por eh, invitar, por estar aquí... ...por abrir espacio a la causa de Colombia... ...de América Latina, de la patria grande... Eh, ...me parece importante... ...recoger esos puntos, fortalecerlos... incorporarlo en cada organización... Yo creo que el tema del fascismo es un tema a, a discutir y, y también a organizarse ¿Cómo? frente a eso porque cada vez más el fascismo internacional se está fortaleciendo, no solamente aquí en Europa, sino en América Latina, gobiernos como el de Milley, gobiernos como como otros muchos más que, que el de Novoa en Ecuador, que, eh, que Bukele en Salvador, eh, que tienen, digamos, un fortalecimiento cada vez más a un tufo militarista y a un tufo digamos, protofascista para, para digamos para aunar esfuerzos al, al, al modelo y al, al gran capital mundial ¿no? Eso es. sí, sí. Sí, nada. agradecer al pueblo vasco por escucharnos y de verdad que agradecer la solidaridad que siempre han tenido muchos de los procesos que ha logrado las asociaciones gracias a ese compromiso internacional que tiene el pueblo vasco así que, mira, es que bueno, mañana seguimos o sea Pues ya está por aquí, pues. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora chale como usted, tan. La hazaña para usted a lo que la documentala. ¿Te ha visto? Va a cariño, va a salir a lo que te can. ¡Apa, la pase! ¡Apa, la pase! ¡Apa, eh! ¡Chao, va! ¡Tinoñi camina sopla el corpi! Dolente culture, cancella i ricordi, porta il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte sui monti, con le scarpette quando fischia il vento, come un gusto se salsa tino, José Martí i cani l'odor Samora ma cher come ce parabordo a ti finire stessa abbra come su tu va camallo e si va